La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9. en punto de la mañana... ...y les damos la bienvenida a La Glorieta... ...tenemos casi 11 grados de temperatura... ...es jueves, 9 de diciembre... ...se nos ha hecho muy corta esta semana... ...debido a esos dos días festivos que hemos tenido... ...la Constitución y la Purísima... ...durante este puente se ha iniciado la Navidad en Elche... ...con el encendido del alumbrado extraordinario... ...con la inauguración del Belén Municipal... ...en el Lord del Chocolater... ...y con la lectura del pregón... ...a cargo del periodista Manuel Alarcón... ...delegado del diario Información de Ilche... ...pronunció un sentido pregón... ...con el que emocionó al público... ...por los recuerdos de su infancia... ...y la metáfora de la vida y la familia... ...que es el Belén... ...nos mostró las dos caras de la Navidad... ...la alegría y la nostalgia... ...y no desaprovechó... ...esta ocasión para reivindicar... ...ese retorno del Belén Municipal... ...a la Glorieta... Hoy en nuestro programa, en unos minutos, tendremos al presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, José Pérez, para contarnos cómo fueron esos dos momentos tan especiales del martes para los belenistas, la inauguración de su obra y el pregón navideño, dos momentos que Teleelch retransmitió en directo. El Ayuntamiento ha previsto más actos navideños, como la cabalgata de Papá Noel, la de Reyes, la inauguración del mercadillo navideño, en la feria que ya se ha puesto en marcha, ...en el paseo de la estación... ...también ha comenzado la cuenta atrás... ...para las fiestas de la Avenida de la Virgen... ...pendientes de que la incidencia del COVID... ...no se dispare en Elche... ...de momento... ...según la última actualización de los datos... ...del pasado martes... ...pues esa incidencia sigue subiendo... ...y ya nos acercamos... ...a los 200 casos... ...el martes la tasa era de 192 casos acumulados... ...por cada 100.000 habitantes en Elche... ...en cuanto a la vacunación... Vamos bien, sigue creciendo el número de personas que se vacunan tras entrar en vigor la medida del pasaporte COVID. Desde Sanidad ya se está citando para poner la tercera dosis a las personas mayores de 60 años y ya se ha dado luz verde, lo saben, a esa vacunación infantil de 5 a 11 años. El 13 de diciembre llegarán las vacunas pediátricas y se espera que a partir del 15 de diciembre comience en la Comunidad Valenciana ...la vacunación infantil... ...de momento aún está por decidir... ...si se vacuna... ...en los colegios... ...en los centros de salud... ...o en otros puntos... ...pues como ven... ...el ciclo navideño ha comenzado... ...y en La Glorieta... ...nos sumamos con la elección de... ...esta música navideña... ...para iniciar el programa de hoy... ...porque hace... ...escasos días... ...que... ...con el villancico del coronavirus... ...acaban de lanzar... ...Jimmy Fallon... ...Ariana Grande... ...y Megantín Stadion. ...con ellos... Iniciamos el programa de hoy. Megan a stallion, Ariana Grande, and Jimmy Fallon. Y'all know what time it is. It's time to get those boosters. It was a Christmas. Mistletoe. mistletoe, I'ma kiss everybody that, that I, know. I know. This shit's different, you can I tell. Pick those howls and jingle bells. Put Purell on everything. Turkey, Turkey, egg, now candy cane. Hey, ho, there's a good chance of snow. Yeah. Hey, ho, somebody wipe Rudolph's nose. Ho, I hey. hey, I promise hey. we'll be okay. Cause Teleelch Radio marca 101.4 la radio de Elche. No son robots alienígenes, son el Snow Point nets de proximidad y ya han arribado para quedarse. Del seu bonus depende el futuro de Elche y medio ambiente. Estaré a la altura. Es la nuestra última oportunidad. mes sobre aquesta esta historia en punto limpio Elche es, es un missatge del Ayuntamiento de Elche y Ute Elche.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la primera entrevista de hoy, vamos a encender las luces del viejo variete. Que enciéndanse las nuevas luces del viejo bariete. verde exista 101.4 tele Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan diez minutos de las nueve de la mañana y ya tenemos con nosotros a José Pérez, eh, presidente de la Asociación de Belenistas de Elche. Lo hemos querido traer hoy, después de el, este largo puente, para darle la enhorabuena por el magnífico trabajo que han realizado los belenistas de, de Elche. Lo pudimos comprobar. ...en la inauguración del Belén de este año... ...en el Horde del Chocolater... ...muy buenos días José Hola, Pérez... ...buenos, días. Bu buenos días... ...bueno José... ...eh... ...enhorabuena, felicidades... Uh -huh. ...y tenemos el Belén más bonito de España... ...lo dice el propio alcalde de la ciudad... ...lo dice el propio alcalde... ...y cuando él sabrá el, sus motivos... ...la verdad es que es un Belén muy bonito... ...pensamos que va a gustar a la gente... ...o que gusta... ...y que bueno, pues podría decirte que en el primer día de funcionamiento... ...ya llevamos más de 3.000 personas... ...o sea que la gente va, acude... ...pues porque le llama la atención... ...y porque pensamos que después quedan satisfechos. No solo el alcalde lo dice, es que los ilicitanos tenemos que creerlo... ...porque detrás de esas 600 figuras... ...y de esas escenas que ustedes han representado... ...pues hay mucho cariño, mucha ilusión... ...y sobre todo mucho trabajo por parte de los belinistas. Sí, es, es cierto, es cierto lo que dices, Digamos, son muchos meses de trabajo, primero un poco más lentamente, pero después al final muy, muy, muy rápido, muy, muy agobiante, diríamos así, pero al final el Belén sale, son muchísimas horas y es mucha, mucha, mucha la ilusión que ponemos, de verdad. Pues José Pérez, ¿cómo ha ido el primer día? Porque fue el martes por la noche, digamos que ayer fue un sí, día festivo, sí, sí. El, el 7 de diciembre, el Día de la Purísima. ¿Cuántas personas pasaron por el Belén? Sí, a, tenemos noticias porque hay un, nosotros contamos la gente que pasa, etc. Bueno, hay un contador que lo hace. Y entonces, ayer a las 7 de la tarde llevamos más de 3.000 personas que habían pasado. O sea que, y, y además y tenía una foto de un compañero que nos envió y que nos dijo, vi la foto eran sobre las 7 y media o las 8 de la tarde y había una cola en la calle ya grande. Lo único eso que tiene es que efectivamente ahí hay mucha humedad y el, el es un poco fresco. Pero bueno, la gente lo ve, le gusta y, y ahí estamos. Bien, le gusta y no hay cita previa. Este año eh, puede que sea mejor el número de visitantes, pero lo, lo que sí que hay es una, un recinto acotado que ustedes sí que pueden controlar más o menos las aglomeraciones, evitarlas. Claro, si el, uno de los objetivos era ese, es decir, evitar un poco las aglomeraciones y al ser un recinto cerrado, pues siempre es más factible eso hacerlo. Eh, entonces, de alguna manera, estamos contentos dónde está cómo está funcionando Y este año veríamos que, como cosa nueva, es que hemos colocado una especie de, de pasillo de tal manera que impide los reflejos. Porque antes del Belén ese tenía un problema, y es que tú te ponías a ver el Belén y veías un palmeral precioso en el cristal reflejado, pero el Belén no lo veías. Sin embargo, este año, al colocar una especie de pasillo detrás que lo impide que entre tantísima luz, el Belén se ve muy bien. El Belén ...luce tanto durante el día como durante la noche... ...durante seis, tiene seis espacios de luz... ...pues en cualquiera de los seis se ve muy bien. Vale, seis espacios... Sí. ...en esos seis espacios que han representado... ...¿qué escenas bíblicas son las que han representado? Bueno, pues mira, el, el Belén eh, tiene... Eh, ...es un Belén clásico, diríamos así... ...que tiene algunas escenas que son las bíblicas... ...tiene desde eh, la anunciación del ángel... ...a María, hasta la visitación a su prima Isabel... ...el empadronamiento, el, pues no sé, la, la, el motivo principal... ...que es el nacimiento, la adoración a los pastores... ...la huida a Egipto y el descanso en la vida... ...o sea, son todas las escenas bíblicas más o menos... ...pero el Belén este año para nosotros es que... ...es un Belén eh, con muchos, muchos, muchos detalles... ...el Belén se tiene que ver muy despacito... ...porque hay muchos rinconcitos, muchas escenas... ...es la primera vez que lo hacemos, bueno... ...de las primeras veces que se hace un Belén... ...con muchas casas abiertas, con muchos interiores realizados... ...no fachadas sino que se ven interiores... ...entonces eso requiere tiempo, es cierto... ...pero ves muchas, muchas escenas que antes no se podían ver tan fácil... ...y pensamos que va a gustar... ...y el remate final de la ciudad de Jerusalén... ...que hoy incido en que es Jerusalén... ...y no es el castillo de Herodes... como mucha gente puede pensar... ...y mira el castillo... ...no, no, es Jerusalén... ...con la Torre Antonia... ...con el... ...el Palacio de... ...el, el, el Templo de Salomón... ...con el anfiteatro... ...con el... ...con el Coliseo... Es, ...es digno de ver... ...es una maravilla... ...todo el Belén es una maravilla... ...pero en eso hay que fijarse también... ...porque además las figuras... ...para estar en consonancia... ...y concretamente en Jerusalén... ...hemos tenido que usar figuras... ...de tres centímetros... ...y de dos centímetros... ...porque pequeñísimas... ...porque para hacer delante de una muralla... ...como se supone que es Jerusalén... ...colocar una figura... ...tiene que ser muy, muy, muy pequeña... ...para que esté, digamos que dé la imagen... ...de lo que realmente es... ...por una figura muy grande... ...al lado de una muralla pequeñita... ...pues no, no sería pues posible. Pues hay que ir con tiempo... ...pero qué más... ...porque ustedes también como novedad este año... ...han querido ser más solidarios... Sí, sí. ...los que visiten el Belén... ...esas 3.000 personas que pasaron ayer... ...también fueron, eh, se comprometieron o respondieron a su llamada solidaria... ...porque ustedes también piden bueno, que llevemos alimentos. Bueno, lo cierto es que todavía no he ido esta mañana... a ...verlo es temprano y tal, no sé la solidaridad hasta dónde habrá llegado... ...pero sí que le llamamos la atención de que seamos solidarios... ...es decir, el venir a ver el Belén y traer un paquete de pasta... ...o una botella de, de no sé, de un detergente o cualquier cosa de esa así... Eh, ...pensamos que a nosotros no nos supone nada... Y sí que supone para toda esa gente que, que los pobres andan, pues andan, pues eso, sin nada. Todo lo que se recoja se va a entregar todo a Caritas y entonces Caritas ya distribuirá a su... A, lo, a Donde haga falta lo hará. Y sí que llamamos verdad, seamos solidarios esta Navidad. Eh, esta Navidad y las próximas Navidades, las próximas. Eh, ¿esto a ustedes lo van a incluir también ya en el Belén? Pensamos que sí, pensamos que va a ser a partir de ahora un Belén eh, ...que aparte de lo, las características propias, sea un Belén solidario... ...pensamos que, que, eso, que ser un poco solidarios con los demás... ...desprendernos de algo de lo muchísimo que tenemos... ...y de lo mucho que nos va a sobrar esta Navidad pensando en eso y tal... ...pues desprendernos de algo de lo que, no ya de lo que nos sobra... ...sino de, de lo que pensamos que a otros les falta, que es diferente... ...ser solidario no significa eh, yo doy lo que me sobra, no, no... ...sino doy lo que, lo que hace falta a otros, es decir, pues, eso es lo que hacemos... ...y pensamos que es el camino a seguir. Pues, José Pérez, ese momento de inauguración del Belén... ...Pele eh, lo retransmitió, pero hubo otro... ...es el, la lectura del pregón a cargo del periodista Manuel Alarcón, ...delegado del diario Información de Elche. José Pérez, un pregón emotivo... ...¿le hizo llorar? Pues, pues... ...pues casi, casi sí, de verdad que sí. Fue muy emotivo... Eh, ...Manolo lloró, pero yo creo que lloramos con él muchos... Porque la Navidad también es eso, la Navidad es muy, emo es muy, muy emotiva, muy, muy recordar ciertas cosas que, que sí que es... Eh, la Navidad es alegría, porque nace el niño Dios y celebramos el nacimiento del niño Dios. Y eso es muy alegre, muy vital, pero también es, sabe que la Navidad es un poco... Triste. Es, es triste. Cuando en no cuanto está. interiorizas un poco, claro. expresas tus sentimientos, la Navidad es triste. ...pero resultó perfecto, perfecto... ...muy bien, muy bien, Manolo... ...pues Manolo Alarcón reivindicó el retorno del Belén... ...monumental que ustedes realizan a La Glorieta... ...y usted acaba de dejar eh, en sus declaraciones... ...que hace un poco de frío, mucha humedad... ...en el olor del chocolater... ...están sí, ustedes sí. mejor en La Glorieta... ...bueno, La Glorieta es La Glorieta... ...esa <risas> es la verdad... ...es cierto que a lo mejor por circunstancias... ...no haya podido ir a La Glorieta estos años y tal... No sabemos qué si el año que irá. Manolo hizo un llamamiento a que fuese el año que viene a Glorita, pero no es tampoco decisión muy decisión nuestra, es, es un Belén municipal, lo tenemos claro que es municipal. Entonces, eh, también dependemos muchas veces de lo que el propio ayuntamiento considere oportuno, no es que ni mejor ni peor considere oportuno. O sea, no se quejan del trabajo, no, no, no. <ríe> sacrificados hasta, hasta el final. Así o sea, Pero en su discurso también usted pudo hablar en ese acto de la lectura del pregón, en el Gran Teatro que Ajá. tuvo lugar, y usted eh, sí que agradeció algo eh, al equipo de gobierno, y es esa declaración, bueno, a toda la corporación municipal. A toda la corporación municipal. Porque todos los grupos políticos en el pleno de junio pues, eh, aprobaron esa declaración institucional para que el belenismo sea declarado bien de interés cultural. Esta declaración de bien de interés cultural, ¿se ha preocupado usted por saber si se va a cumplir, si se está tramitando? Pensamos que se, sí, que sabemos que se está tramitando, y no solo desde este ayuntamiento, porque hay algunos ayuntamientos más ya que lo han hecho, o que lo están haciendo, creo recordar que ha sido Castellón, Alcoy, Novelda, nosotros, y no sé si existe alguno más ahora, pero que están en camino de ello. El objetivo es que la, el, sea declarado bien de interés cultural porque eso forma parte de, de, digamos, de una cadena. Porque a nivel de toda España, pero no toda España, sino a nivel de muchos países donde se hace el belén, se está luchando por conseguir que el belenismo sea declarado patrimonio de la humanidad. Entonces, eso está muy fuerte en España, muy fuerte en Italia. ...y saber que la petición se va a hacer desde la isla de Malta... ...como país... ...porque parece ser que ese es más factible solicitarlo Malta... ...y entonces lo va a hacer, como allí también se practica el veranismo... ...y todas estas cosas... ...yo como curioso diría que el veranismo parece que... Eh, ...sobre todo en Europa y sobre todo en Sudamérica y todo eso... ...hay muchísimo, mucho, mucho, mucho... ...yo tengo un compañero que llegado llegar... ...ha podido ir y ha podido venir hace unos, unos días de allá de Alemania y me comentaba la cantidad de belenes de nacimientos que se vendían y que habían en, en los mercados navideños una barbaridad en Alemania o sea que eh, yo sé en Alemania en Francia en Suiza en Italia en Portugal en, en, en, en Malta en muchos países muchos países estamos estamos detrás de ello pero si se declara Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco hay unos criterios porque el belenismo qué es entonces eh, cualquier cosa sirve para hacer un belén ¿Y no. que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad? Bueno, el, para ser declarado Patrimonio de la Humanidad tiene que ser cualquier cosa que... ...construir un Belén, pero no solamente hacer el Belén, sino mantener, procurar... ...y, diríamos, asumir el compromiso de mantenerlo, de cuidarlo, de, de sacarlo adelante... ...y de que, sí, de que hacer que toda la artesanía que conlleva el, el Belén sea también, se reactive sea mayor tal. pues ustedes son un ejemplo de ello la Asociación de Belenistas del Che eh, no solo hacen el Belén Monumental uh -huh. sino se preocupan por hacer cursos de formación exacto, y exacto. tienen un museo de la Casa del Belén exacto, yo, mira, hablando a mí me gusta hablar del museo otra, otra, mira, como cosa curiosa podría decirte que este mes de noviembre que no tal, se ha, se ha saldado con cerca de sobre 800 personas lo han visitado ...pero es que ahora en Navidades... ...tenemos ya constancia de... ...aparte de esto, de unos 15 colegios... ...que ya tienen solicitada su cita para verlo... ...y hay dos grupos además, que vienen de La Coruña... ...especialmente porque han oído algo... ...de compañeros que tenemos... ...y dentro de su ruta, dentro de sus múltiples rutas... ...dejan un huecillo para poder visitar el... ...el Museo del Belén... ...esta, pensamos que está bien, que es bonito... ...y a partir de ya mismo... También tenemos allí colocado en el Belén un, vamos, un atril con un libro de firmas para que cada uno exprese sus sentimientos después de ver el museo, que nos ayuden a ver cómo lo han visto y nos ayuden a superarnos también, es decir, aporten sus, sus virtudes y sus críticas también, lo que quieran. Pero en ese museo del Belén caben todas las figuras que ustedes todos los años eh, utilizan para construir el Belén Monumental. Todas esas figuras no están en el museo, ¿Dónde ninguna. Esas figuras están aparte. En el museo pueden haber eh, otras 700, 800, 800 o 1000 figuras más, pueden haberlas en el museo. Pero no, no, no, no las utilizamos. A excepción de que tengamos alguna. Este año ha ocurrido un caso que es muy sencillo: y es que el Belén, tal y como estaba funcionando, tal y como lo estábamos haciendo, nos faltaban figuras. ...calculamos que necesitábamos más figuras... ...y en vez de ir tal... ...como ya no había tiempo... ...porque los artesanos ya no te los fabrican... ...en el tiempo, no te las producen... ...en el tiempo que sea... ...fuimos al Belén... ...sacamos todas las figuras del museo... ...todas las figuras de un Belén... ...las sacamos, todas, todas, todas... ...y las sustituimos... ...la gente no se va a enterar... Uh -huh. ...por otras figuras que teníamos de otro artesano... ...que es muy bueno, que es, María, es Nicolás de Murcia... ...Manuel Nicolás Almanza... ...entonces... Las sustituimos y el, gelena, el Belén del Museo ha quedado precioso, precioso, precioso. Y esas figuras las hemos vuelto a incluir más en el Belén municipal. Eh, tienen recursos para todo. Eh, no solo tienen una casa-museo, también tienen un almacén uh -huh. donde montan todos sus Exacto. proyectos. Hemos dicho los cursos de formación que este año, finalmente, por culpa de la pandemia, no han podido ser, pero celebrarse. Que... Eh, pero supongo que las nuevas tecnologías les eh, han permitido para recuperar la formación online. Sí, sí, sí, sí. Formación online hemos, hemos pasado un... Bueno, a través de, de una cadena de televisión hemos vuelto a pasar ah, el sí. montaje de un, de un, de un cursillo, sí, etcétera. etcétera. Y otro asunto también importante. Eh, este año habrá concurso eh, y premios, ¿no? Este año el concurso y premios, dos, dos tipos de concurso. Es decir, por un lado está el concurso tradicional que agruparía lo que son velenes infantiles, escolares, los velenes en las casas particulares y en las entidades, es decir, ese es un de los Y también este año fomentamos también la, la famosa búsqueda que hacen los niños de las tres figuras. Este año tienen para buscar el Caganet, tienen para buscar la Dama del Che y tienen para buscar el Peregrino. Este año no buscan a Francisco Cantó porque Francisco Cantó está en el museo, Como en el Museo hemos reproducido una escena muy bonita, que es la Casa de la Virgen, donde llega la Virgen después de la romería, pues eh, Francisco Cantó está ahí esperando a su Virgen. No, no, no podemos estar en el Belén. O sea que hay incentivos para las visitas. Exacto. Eh, si consiguen localizar estos eh, tres figuras, el Cagamet, la Dama y el Peregrino, ¿qué se llevan de premio? Pues se, se llevan a... de premio unos nacimientos muy bonitos, muy grandes. Son eh, obras de arte, entonces. Unas obras de arte, sí, se las llevan muy bonitas y, tal, y la, de hecho la gente ya está ya está muy metida en el tema y bueno, pues eso. ¿Y ¿cómo, cómo se accede a ese concurso? Se hace online, entonces resulta que eh, toda la gente que quiera verlo tiene que indicar después dónde están ubicados estas, estas figuras... Y, y bien, bien claramente y después entre todos, por supuesto, que son muchos los que la, la, la encuentran muchísimos, pues hacemos un sorteo. Se vale. hace un sorteo y, y sobre el que toque pues se ha tocado. ¿Cuántos eh, nacimientos son los que repartirán ustedes, entregarán? Re repartiremos en teoría, repartiremos uno ahora, ahora para estos días. Dentro de 7 o 8 días habrá otro y al final de esto habrá otro, serán tres en total. ...en distintos días tres nacimientos... ...son muy bonitos, son grandes, son una preciosidad. ¿La familia de los belenistas cómo va a pasar estas navidades? Ay. Ahora que tienen ya el trabajo hecho, casi hecho... solo tienen que controlar un poco uh -huh. ese belén... ...que queda en el ar del chocolate. Bueno, pues la familia belenista ahora... Mmm, ...aún nos queda algunos trabajillos por hacer extra... ...de entidades que nos piden su colaboración... ...y que de alguna manera pues estamos dispuestos... ...a ayudarles, a ayudarles un poquillo... ...lo que sea posible... ...y después cada uno... ...intentar hacer el Belén en su casa... ...que no es fácil... ...yo no lo tengo a medio hacer... ...no lo tengo hecho... <risa> ...hay Me que acabarlo... Creo. ...hay Me que acabarlo... Creo. ...me lo creo... ...José Pérez, muchísimas gracias... ...y como hemos gracias. dicho al principio... ...enhorabuena a toda la familia... ...de los Belenistas de Ilche... ...por mantener viva esta tradición... ...muy bien, muchas gracias... ...a vosotros a Teleés... Por, ...por toda la gran labor que hacéis con nosotros... ...y, y nada más decirles a la gente que los esperamos, que vayan a ver el Belén, que vayan a ver el museo, que les va a gustar. Y felices Navidades a todos. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Faltan segundos para llegar a las 9 y media de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta cuando tenemos 11,4 grados de temperatura. Vamos a hablar del municipio y de sus objetivos, porque el alcalde de Elche en la reunión que mantuvo con responsables de la plataforma Elche Piensa, a finales del pasado mes de noviembre, se mostró muy optimista con los objetivos a medio y largo plazo para este municipio y uno de ellos fue la cesión temporal de la Dama de Elche. Pues para conocer algunos de los objetivos que se expusieron en el seno de esta plataforma cívica creada como foro de debate y diálogo social sobre los proyectos que más interesan al municipio, contamos con su presidenta, Esther Martínez. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días, Rosmari. ¿Qué eh, tal? Supongo que fueron muchas las preguntas que, le, que pusiste sobre la mesa en esa reunión con el alcalde, con el máximo representante de, de Elche. Pero la primera, vamos con la dama de Elche. Eh, ¿Se mostró optimista? ¿Qué les dijo a la plataforma Elche Piensa sobre la dama? Porque, pues... visto lo visto, eh, como hemos visto, como... Ah, El, el ministro de Cultura dejó en el aire la posible cesión, aunque luego Chimopuich dijo que, que tomó nota de, de la petición oficial, pero el alcalde se mostró optimista. ¿Por qué? ¿Qué hay? Sí, sí. Eh, el alcalde dijo que no sabría si, si, esto lo vería, que es un gran reto que tenemos en, en la ciudad, lo de eh, atraer, de traer nuestra dama, pero que es una batalla que acabaremos ganando sí o sí. No, no, no se comprometió en ningún plazo de tiempo. No fue que dijo, eh, bueno, pues, no, de hecho eh, comentó que no sabría si, si, lo vería sus ojos en su legislatura, en su periodo de mandato pero que es algo que, que se había iniciado y que tenía muy claro que acabaría ocurriendo. Ah, no dio plazos, porque él siempre ha hablado últimamente del de último trimestre de 2022, pero con ustedes no se atrevió. No, con nosotros no no no nos habló de, pra, de plazos concretos, sí que dijo que era bueno pues una propuesta, un propósito que teníamos en nuestra ciudad que acabaría ocurriendo sí o sí, que sabe que era como muy osado de, decir esto, pero que tenía el convencimiento de que esto sucedería, pero no se comprometió en, en, en un plazo exacto. Bien, y por qué convocaron ustedes esta reunión, Esther. Bueno, nosotros en la plataforma nos gusta traer invitados en los que, bueno, pues ver un poco, eh, ya no solamente en el área política, sino en, en áreas de, de, de investigación. Nos gusta traer invitados especiales cada, cada mes y queríamos cerrar el año con nuestro alcalde, pues un poco para hacer balance de lo que había sido el año 2021 eh, dentro de nuestro municipio qué visión de futuro vamos a tener, porque, bueno, en el se piensa en el año 2022 nos hemos marcado unos objetivos muy claros, una hoja de ruta muy esperanzadora y creo que vamos a hacer, eh, creo que vamos a, a, a, a empezar a dejar un legado. ...bastante interesante en nuestra ciudad... ...entonces nos interesaba mucho escuchar... ...a nuestro alcalde compartir con él... ...y cerrar ese ciclo de año con él... ...para ver si estábamos alineados... ...con los nuevos proyectos... ...que vamos a, a llevar a cabo... ...porque él se piensa... ...el año que viene... ...viene pisando fuerte. Bien, ¿y lo están? Eh, ¿Coinciden? Porque preguntaron por la dama... ...no les ha dado el plazo, 2022... ...parece que está en el aire... ...la cesión, el retorno... ¿Qué más proyectos de ciudad eh, pusieron ustedes sobre la mesa? Bueno, él se piensa realmente, eh, quiere trabajar en... En temas, es cierto que hay temas que son muy de actualidad, que están muy, can, muy candentes, pero que de algún modo están como muy enrocados. Él se piensa, quiere tener una visión mucho más futurista, mucho más largo largoplacista, más visionaria y trabajar precisamente en áreas que son muy importantes para posicionar nuestra ciudad, para dejar eh, ese legado que, que queremos dejar como asociación y, en lo, y temas en los que, bueno, aparentemente pues no está pensando nadie, pero... ...sí que son importantísimos para el desarrollo de la ciudad. Entonces, el tema de la dama, por supuesto, es importante, es interesante... ...pero de alguna forma está como enrocado, ¿no? No, tampoco, no podemos ir más allá que de nuestra opinión. Si a él se piensa, le preguntan que, qué piensan de traer la dama a nuestra ciudad... ...pues por pues, supuestísimo que estamos de acuerdo y que queremos apoyar esa, esa iniciativa. Por supuestísimo, eh, sería una locura no hacerlo. Pero también es cierto que queremos, ¿vale? no, nos, no, no queremos centrar nuestra atención en temas que están como muy enquistados, como muy enrocados y que no depende de nosotros eh, el ir hacia adelante, pero sí que depende de nosotros otros proyectos que están en nuestra mano y que, y que pueden ayudar a dar esa visibilidad y, y ese posicionamiento que él se merece Como por ejemplo, ¿qué proyectos fueron los que expusieron ustedes al alcalde en los que ya deberían trabajarse? Bueno, nosotros en realidad eh, en esta cita escuchamos más a Carlos. Simplemente eh, hubo mucha la, eh, hubo preguntas en, en, en función a, a lo que Carlos González no, nos presentó, ¿no? A ese discurso que que del que nos habló, que giraba en torno a la modernización, ¿no? A una ciudad. Eh, a, ...a modernizar el lugar donde, donde viven las personas... ¿no? ...o sea que ese era un poco el objetivo como gobierno... Eh, eh, ...todo giraba en torno a esa modernización... ...y habló de cinco o seis ejes fundamentales... ...en el que hablaba de modernizar la economía... ...modernizar las infraestructuras, los servicios... Eh, ...modernizar la sanidad, modernizar los equipamientos... ...la movilidad, bueno... ...en torno a esa palabra de modernización... Eh, ...giró su discurso, nosotros simplemente escuchamos y preguntamos sobre eh, su discurso. No, todavía no había llegado el momento de proponerle nuestro... Esto Bien. ya llegará. Claro. Y simplemente ahí nos limitamos a, a escucharles y a ver, a preguntarles. Pues eso nos interesa a nosotros también. Le preguntaron sobre otro tema también enrocado, porque dicen que van a dar ya el emplazamiento para construir el Palacio de Congresos. ¿Ustedes le preguntaron sobre el Palacio de Congresos? ¿Cómo No. Cómo no, por supuesto ese tema, yo creo que Carlos venía preparado para para esa pregunta, pero de forma muy elegante no quiso fue capeo esa pregunta, ¿no? Supongo que están con negociaciones con con diputación, están simplemente comentó que están terminando de que las eh, que el proyecto siga avanzando de forma, de forma muy positiva, pero que obviamente no podía dar más información, porque bueno, supongo que era información sensible que, que no podía compartir en ese momento, pero que estaban esperando unos trámites para ya... De, eh, para ya comunicar cuál era el emplazamiento final, nada más, no nos dijo, no compartió con nosotros nada. No sé si le preguntaron también sobre esa campaña eh, que se ha puesto en marcha y con una declaración institucional que ha dolido al rector de la Universidad Miguel Hernández porque la denominación de Elche se incluía en el acrónimo. Pues este tema eh, estamos al corriente, de hecho sabemos que, que está como muy impulsado, está liderado por, por Justo Medrano, que era antiguo, antiguo componente de, de, nuestra, de nuestra asociación, pero no salió, no salió. Este tema sí que es verdad que, que, que no salió, no salió en la mesa del de, de piensa. Simplemente, bueno, sí que a Carlos le, le, le dieron... La enhorabuena desde el colectivo eh, por esta segunda legislatura que, que obviamente sí que pusieron mucho en valor los asociados del de, SePiensa que había una diferencia muy grande entre... El mandato de la primera legislatura a esta, se notaba que ella bueno, pues tenía como más experiencia, más seguridad, y que le, daban, le felicitaron ¿no? por muchas cosas, a pesar de que en muchas otras pues no, no todo el mundo está de acuerdo. ¿no? Pero sí que le, le alabaron y le felicitaron ese trabajo que estaba haciendo en esta segunda legislatura. O sea, que le dijeron un poco más o menos que mandaba más en esta legislatura que en la primera. <risa> pues sí, lo queremos ver así, pero en, en definitiva darle la enhorabuena, porque sí, también es cierto que, eh, aparte de que está más experimentado, pues todo le, le ocurriría a cualquiera. Ahí tiene ya una experiencia de, de cuatro años. Ser alcalde de una ciudad de 230.000 habitantes, pues es algo exigente y supongo que cargado de aprendizajes. Y, obviamente, en esta segunda ronda, en este segundo round, como, como se diría en, en, en boxeo, pues eh, eh, viene como más experimentado con un uh -huh. conocimiento y con, es como, me, me gusta mucho la, la cita que bueno, sabéis que invitamos a Alfonso Martínez que era el director del Plan Estratégico de Bilbao Metrópoli 30 que tuvimos una, tuvimos, eh, lo invitamos a dar una conferencia para toda la ciudad y, y me gustaba mucho lo que decía, ¿no? decía que eh, los políticos realmente cuando realmente hacen buenas cosas es a partir del segundo mandato que nos empeñamos en cambiar políticos cada cuatro años cuando realmente empiezan a funcionar la segunda legislatura y él hace un símil como es como cuando vas al médico y cuando por fin detecta que el diagnóstico de lo que te ocurre resulta que imagínate que te cambian de médico y tienes que volver a empezar ¿no? realmente el político se empieza a lucir en el segundo en el segunda la segunda legislatura no así que bueno esto realmente es una evidencia Supongo que también ustedes le preguntaron... ...por otro asunto enrocadísimo... ...el viejo mercado central... ...el informe de Comos ya lo sabían... ...el que ha llegado... Eh, ...le preguntaron eh, qué, qué, qué, qué va a pasar... ...con el futuro del mercado central. Pues mira Rosmari... Eh, sorprendentemente, como ya te, te adelantaba, en él se piensa, eh, somos, estamos al corriente de los temas que hay enrocados, pero queremos tener el foco en, en, en la esperanza, en cosas que sí que se pueden solucionar. Hablar de temas que están ahí enrocados y que, por mucho que preguntemos, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, te, tenemos las mismas contestaciones, es, al final es como... como eh, como el, el, el morbo ¿no? de, de, de preguntar sobre lo mismo y de, y de dar vueltas todo el rato en el mismo sentido entonces la visión que tiene el sepienza a partir de ahora es esos temas existen, si nos piden opinión pues bueno, nuestra opinión podemos darla como asociación pero a partir de ahí Hay un montón de cosas por hacer en Elche de las que nadie está hablando y que realmente pueden hacer despegar a una ciudad, a la ciudad de Elche, como se merece. Uh -huh. Ahí está Elche Piensa. Entonces sí que es verdad que hay temas como el Palacio de Congresos, como el Mercado Central, como... pero de verdad fueron como uh -huh. una visión muy somera y pasamos por encima porque es que es lo mismo, es que las uh -huh. respuestas son siempre las mismas. Pues hay muchas cosas por hacer y eso se, viene, eso se refleja... En, en un documento, los presupuestos municipales de 2022. Uh -huh. ¿Ustedes han tenido acceso a ese resumen que entregaron el Consejo Social? ¿Hablaron en esa reunión de los presupuestos municipales de 2022? Pues nosotros no pertenecemos al Consejo Social. Sí que es verdad que nos hemos sido como invitados. De hecho, cuando se habló de... Eh, cuando se hizo la presentación por parte de Cedelco del Palacio de Congresos, del por qué habíamos pedido ese estudio, nos invitaron y a partir de ahí hemos ido eh, yendo como, como invitados. Entonces, eh, nos van invitando, pero no tenemos acceso a, a, a ese documento. A nosotros no se nos han presentado esos presupuestos, pero obviamente a partir de, de enero queremos, queremos estar más pendientes porque nos gustaría en nuestros proyectos ...que estar al corriente de esos presupuestos... ...para, para ver la posibilidad de poder materializar... ...todos esos nuevos horizontes que se van a abrir desde el sepienta. Pues Esther Martínez, eh, lleva un año al frente de la plataforma cívica... ...2022 va a ser un año, como ha dicho, importante para ustedes... Ah, ...van a, a trabajar para proponer, Absolutamente. ¿no? Absolutamente, el 2022 viene con mucha fuerza... Es verdad que hemos estado un año de reflexión, ha sido un año complicado, en el que, bueno, pues que esta pandemia pues, nos ha tenido como a medio gas. No es excusa, no es justificación, simplemente pretendíamos la Junta Directiva poner orden, establecer bien esos, esas directrices, esos objetivos que nos hemos marcado, ver otra vez, retomar y replantearnos el sentido de el piensa. pero lo que les puedo asegurar que el piensa viene pisando fuerte en el 2022. Pues muchísimas gracias por reflexionar sobre lo que mejor le conviene a este municipio para garantizar mm -hmm. un desarrollo pues, sostenible y moderno. Gracias. Muchas gracias, Rosmari. 101.4, Radio Marca.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 No, no existen dos gotas iguales, ni dos corazones que nazcan rivales. Venimos en blanco, pintados de sangre, lo mismo tú y yo. Volvamos a ser animales, sin tela de juicio, sin santos griales. Sincero no ser, más o menos que nadie, tan solo tú y yo. Que nos encuentren en otra guerra. Cuando salgamos a luchar hagamos del amor escudo y del respeto libertad voy a contar Te con espinas, gritan tu nombre en hacen llorar. Este viaje solo es de ida, y aquí vinimos a bailar, a bailar. Que nos encuentren en otra guerra, cuando salgamos a luchar, hagamos del amor escuro. Cada arriba y si hay te tira una piedra al pasar Santa sea vacío, aquí me tienes, aquí contigo, mañana es pronto para dejar de bailar Un último intento, entrelazemos manos al viento, las tela es eso que dejamos Escudo una vez más Voy a contarte la verdad Se me revuelve hasta la vida Al como en cada... Camino te ayude a crecer. En nunca dejes de luchar por lo que quieras ser. Nacimos para ser felices en un mundo cruel. En no te escondes por lo que llenas bajo la piel. Te he visto un kilo esa música y suenas tan bien. Los que están ciegos allá afuera no te dejan ver. Que eres brillante y desde dentro vas a amanecer. Tele Elch Radio Marca 101.4. La Radio de Elche.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 Son las 9 y 49 minutos de la mañana y antes de comenzar la segunda parte de La Glorieta vamos a seguir disfrutando de la música porque tenía tanto que darte eso es lo que decía Lala la, Love You y me nada conté.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 7 1513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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Quedan seis minutos para llegar a las 10 de la mañana y continuamos 10 minutos con la pegatina La Vela Puerta. Pero no es que sean diez minutos de reloj, son diez minutos musicales. Fue una locura coincidir. Se apagó que yo dejé que hiciera su ritual siempre me de mi te contó en este bar siempre busca una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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 10 en punto de la mañana. Eh, tenemos casi 12 grados de temperatura. Y comenzamos esa segunda hora del programa La Glorieta, que hoy se alargará hasta la 1 del mediodía. Estaremos con ustedes... Eh... ...pues con más entrevistas, con más música... ...sobre todo profundizando algunos de los eh, asuntos de actualidad... ...hemos tenido como primer invitado hoy en este programa... ...al presidente de la Asociación de Belenistas... ...porque el pasado martes por la tarde se inauguró... ...el Belén Monumental que se ha instalado... ...en el Ar del Chocolater por segundo año consecutivo... ...por las medidas COVID y por ese pregón de Navidad que ofreció, ese emotivo pregón navideño que ofreció este año el periodista Manuel Alarcón. También hemos continuado hablando de los objetivos a medio y largo plazo para este municipio del gobierno local, gracias a la reunión que el alcalde mantuvo con los responsables de la plataforma cívica elche piensa y en esta segunda parte del programa pues queremos abordar el trabajo de un periodista ilicitano pablo miranzo y también no se olviden que por ser jueves tendremos hoy aquí a nuestra compañera pues nieves gil la propietaria del fogón ilicitano que seguirá dándonos esos buenos consejos sobre todo saludables de cara a las comilonas de las fiestas navideñas Y ahora, antes de la siguiente entrevista, vamos con las señales de vida que nos dio en su música Luis Eduardo Aute. Estando ya más que dispuesto a conformar a tantos días que no ven amanecer. Me disponía a darle crédito al desarme, sabiendo que no había nada que perder. Pero de pronto dio lugar lo inesperado, un dulce asalto secuestro mi rendición. Apareciste como un potro desbocado y me pusiste a galopar el corazón. Te puedo decir, mi amor cenicida, que gracias a ti empiezo a sentir muy dentro de mí señales de vida. Ah, ah. A punto de habitar en este cementerio De fuegos fatuos que jamás tuvieron luz Me liberaste de ese eterno cautiverio Donde mi nombre era un crespon bajo una cruz Y así me arrebataste de mi biografía Que ya empezaba, a no creer en el azar ...para matar al muerto que me convivía... ...y despertar al niño que miraba el mar. Te puedo decir, mi amor cenicida... ...que gracias a ti...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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y como estamos inmersos, la ciudad está inmersa en ese ciclo navideño con el, el encendido extraordinario ya inaugurado, el Belén monumental o la feria de Navidad en el Paseo de la Estación. Vamos con un villancico clásico, el de Napkin Cole. La canción de Merry Christmas.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 Esma like to nonno 101.4 Telehelp radio marca.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 Visita els establiments participants i prova els millors plats amb fruites i verdures de la nostra terra. Per a saber més, visita la web elche.es barra Jornades Gastronòmiques, Ajuntament d'Elx, Regidories de Comerç i Desenvolupament Rural.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Once minutos pasan de las diez de la mañana y seguimos con más música. Hemos rebuscado por nuestro baúl de los recuerdos y hay una mujer eh, que se ha colocado, la primera mujer negra que entra en el Panteón de París. Así que merece la pena hacer un paréntesis y recordar a la gran Josephine Baker.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 Je suis là devant toi, je ne puis m'empêcher de te dire ma joie. Dans ton regard, je vois tout de ma vie. Ah, en daar. Doeg! 1.4 Tele Radio Marca UT Toposa Fácil, porque Pugues Desferte de Bombetes, Fluorescence, Toner de Impresora.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las diez y cuarto y antes de la ronda de noticias, que estamos a punto de comenzarla, vamos con otra canción, con otra gran dama, Mercedes Sosa, con su tema Todo cambia.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 punto 4, Teleelch Radio Marca. La dieta con Rosmari Alonso. Muy buenos días, Marga García. Eh, hoy eh, vamos a comenzar ya. Mira, eh, te he dado eh, la presentación, pero no he dicho a los telespectadores que comenzamos aquí contigo. El repaso a la actualidad local, que es extensa, es extensa porque tenemos un... Bueno, venimos de una semana que se nos hace muy corta, de este eh, puente festivo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Ha habido en la página de sucesos algo destacado, Marga? Porque llevamos así como un día, pero casi tres días, eh, eh, no, de, de mini vacaciones. Sí, bueno, primero de todo, buenos días. Bueno, esta semana rara que estamos viendo sí. de fiesta, no fiesta, fiesta, no fiesta... Eh, la página de sucesos eh, nada destacado, lo que sí que te voy a contar es la actualización de datos uh -huh. del COVID uh -huh. el pasado martes uh -huh. no la tuvimos. No sé si la conseguiría, estaba un poco de medio fiestas, medio puente. Seguro. Y no tuvimos esa actualización, pero ya la hemos conocido y uh -huh. bueno, como era de esperar, la incidencia sigue subiendo en Elche y actualmente ya está en 192 casos ...por cada 100.000 habitantes... ...después de los 182 positivos... ...que se han registrado en Elche... ...entre el jueves y el domingo... ...de la pasada semana. Ya, que a, a esto hay que añadirle... Claro, mañana que venga, tendremos la nueva actualización... ...que, bueno, que venga pues, esta semana. Eso es, la incidencia eh, seguirá subiendo. Y esto ya sí, antes no nos preocupaba... ...porque no había presión hospitalaria sí. elevada... ...pero ya empieza a crecer también la presión... ...o a reflejarse esta incidencia elevada... ...en los datos de los hospitales... ...tenemos balance hospitalario... ...sí, como tú dices, en las últimas semanas... ...no se reflejaba ese aumento en los hospitales... ...estaba estable... ...pero después de la última actualización... O sea, sí, ...estas es del martes, la de hoy todavía no la tenemos... ...sí que bueno, pues sí, se reflejaba... Sí. ...que eran casi 20... Eh, sí. la, ...la de hoy ya, la acaba, tenemos de, ya sí, acaba, acaba de, de llegar... llegar. Uh -huh. ...bueno pues sí, entonces... ...son 21 los ingresados en los hospitales... ...17... E ...ingresados en planta y cuatro en la unidad de cuidados intensivos... ...así que bueno, pues en apenas unos días... ...pues se ha multiplicado por cuatro esa presión hospitalaria... ...así que bueno, pues ya comienzan uh -huh. a preocupar estas cifras. Bien, eh, no son tan elevadas como las anteriores olas... ...porque la vacunación nos uh -huh. está protegiendo... Eh, ...¿cómo vamos de datos de vacunación? Porque creo que ya están empezando uh -huh. a citar a los mayores de 60 años... ...para la tercera dosis... Sí, ya el grupo entre 60 y 69 ya han empezado a citar, la semana que viene ya muchos de ellos ya tienen esa cita, así que bueno, va, va, avanzando, va avanzando, esperamos uh -huh. que bueno, no tarde mucho también en que nos toque a nosotros esa tercera dos. Y estamos pendientes también de lo que decida la Consellería o el Ministerio de Sanidad en cuanto a la vacunación infantil, porque ya hay luz verde. Se aprobó hace unos días uh -huh. vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. A partir de la semana que viene, pero bueno, ya luego cada comunidad autónoma, bueno, pues es la que tiene la potestad para, bueno, Decidir. llevarlo o decidirlo de una manera u otra. ¿Dónde vacunar? Parece ser que la Comunidad Valenciana propone uh -huh. desde la Consejería de Educación que los colegios podrían ser el lugar uh -huh. más adecuado para vacunar a esos niños. Y no llevar esa vacunación pediátrica a los centros de salud, porque se necesitarían más refuerzos, evidentemente, en los servicios pediátricos, que ya de por sí estarán saturados. Porque estamos en una época donde el frío, evidentemente, uh -huh. está haciendo estragos. Hay gripes, hay más gripes, hay más resfriados y hay lo estamos viendo, una sexta ola de COVID. Y además con nueva variante, la Omicron, la Omicron, que veremos cuando aparece aquí porque se está extendiendo por todo el mundo. Esto es en cuanto al COVID, pero necesitamos o tenemos ganas de olvidar el COVID y eso sí, hemos tenido muchos actos navideños, pero desde las autoridades y nosotros también siempre pedimos responsabilidad a la hora de celebrar ...la Navidad, este año. Sí, porque bueno, en apenas unos días arrancan ya esas fiestas navideñas... ...el año pasado estaban marcadas por esas restricciones... ...que impedían reuniones sociales... ...pero este año esas restricciones no están... ...únicamente esa presentación obligatoria del pasaporte COVID... ...en los restaurantes, así que bueno, pues por supuesto... ...pedir esa responsabilidad de cara a este mes de diciembre... ...muy intenso, con mucho contacto social... ...y también las cenas de empresa, también mucho Muchísimo cuidado con sí, eso. Sí, con mucha responsabilidad. Hoy hemos tenido al presidente de la Asociación de Belenistas, nos ha dicho que uh -huh. el pregón fue muy emotivo, el de Manuel Alarcón, y eh, nos ha comentado que 3.000 uh -huh. personas visitaron ya, ayer, Día de la Constitución, el Belén Monumental, con uh -huh. 600 figuritas, el mejor, el más bonito, no el mejor, sino el, el más, más bonito, bonito de España. De España como Como dijo el alcalde, pues sí, como pero tú dices... hay que decirlo también nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, recordar que va a estar hasta el 9 de enero en el Or del Chocolater, como tú dices, más de 600 figuras. Este año, como novedad? Pues no estará la figura de Francesc Cantó, porque uh -huh. sí que estará en la Casa del Belén, pero sí podrán encontrar los visitantes bueno, pues otras piezas como la Dama del che, el Peregrino y también el Caganer. Además, para mejorar la visibilidad del Belén durante las horas centrales del día, se han instalado unos paneles de madera que dan sombra y evitan los reflejos en el cristal. Además, recordar que este año no, no hay cita previa, así que bueno, pues animar a la gente que venga al Or del Chocolater a ver este año el Belén municipal. El más bonito de España. El más bonito de y España. Y solidario también lo es. No sé si el más, pero lo es porque eh, como novedad este año ya lo van a pedir todos los años. La gente que vaya a visitar el Belén también puede depositar alimentos no perecederos y productos de higiene de primera necesidad para Cáritas, para que Cáritas pueda repartirlos estas Navidades entre los más eh, pobres, entre los más necesitados. Esto es en cuanto a la Navidad, pero hoy es jueves, 9 de diciembre, y tenemos también eh, la agenda política llena de ruedas de prensa. Sí, bueno, después de estos eh, días de festivo vuelve las eh, previsiones. El Edil de Seguridad informa sobre la reapertura del Parque Infantil de Tráfico, una uh -huh. noticia importante, y también la Edil de Medio Ambiente presenta ...un estudio sobre la contaminación... Sí. ...además, el Edil de Derechos Sociales... ...informa sobre asuntos relacionados... ...con la residencia de Aspanias. Un estudio sobre la contaminación... ...del que ya nos avanzaron algo el pasado martes... ...y somos Elche... ...la ciudad europea más verde... ...de, de este continente... ...y que gracias a ello, pues tenemos... ...menos muertes... ...atribuibles a la falta de zonas verdes... Así que es importante, supongo, ver eh, cómo se ha estudiado uh -huh. o cuáles han sido los índices o las premisas que han partido los estadísticos de Barcelona, de este Instituto para, de Global de la Salud, para llegar a esa conclusión que nos favorece y mucho, porque estamos la primera, la primera. en el ranking de ciudades europeas con más mortalidad por falta de espacios verdes. Elche aparece la última. La última. Sí, en cambio, al revés, en los primeros puestos, bueno, pues eh, hablaban de varias ciudades de Italia y también sí. de Inglaterra. Así que, bueno, una, una muy buena noticia para Elche. Así y que tal, veremos tal. también, bueno, pues esos datos, ese estudio de contaminación. Con lo que eh, nos lleva a decir que aquí, pues, se vive mejor que en otros sitios. Bueno, eso ya lo sabíamos, que aquí se vivía muy bien. No sé si mejor que en otros, pero se vivía pero muy bien. Se vive sí. bien. ...y gracias a, a nuestro gran protector medioambiental... ...el Palmeral, el Palmeral. de Leche. ...eso no hay que olvidarlo... ...las palmeras que siempre las llevamos como seña de identidad... ...y que nos han dado este oasis maravilloso... ...y esta marca turística maravillosa para la ciudad de Elche... ...junto al misterio... ...bien Marga, ¿tenemos algo más? Pues eh, nada más eh, destacado... Eh, así que nada, a partir de la una, pues eh, volvemos eh, ampliando toda esta información del COVID, actualización de hospitales, uh -huh. también de contagios, también esa ese estudio de la contaminación, pero también en nuestra web, telel.es y esta noche en el Telenit con Salvador Campello, pues todas las imágenes del jueves. Pues que vaya bien este jueves. Eh, la semana se nos ha hecho corta amarga, así que ánimo, ya. porque trabajo ahí por delante. Gracias, Margarita. Hasta luego, Ross. Hasta luego por acercarnos en la última actualidad y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos cambiando la sintonía. Vamos a ver eh, cómo se encuentran los ánimos en el equipo ilícita, ¿no? En el Elche Club de Fútbol con el entrenador Francisco. Eso nos lo cuenta Paco Gómez y nos dirá pues, cuáles son las novedades de cara al próximo encuentro. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol quiere aprovechar el efecto Francisco. Desde la llegada del técnico almeriense, el conjunto ilicitano, ha cambiado bruscamente su dinámica y lleva dos victorias consecutivas en la Copa del Rey y en la Liga, sobre todo frente al Cádiz con esa victoria por tres goles a uno, la más amplia en lo que llevamos de temporada La primera vez que los blanquiverdes consiguieron tres goles y además tres goles conseguidos por centrocampistas. Ninguno de los cinco delanteros marcó en ese partido con lo que no es sin duda un dato baladí. Ahora mismo los hombres de Francisco ya tienen puesta la mente en Mestalla. Este sábado a las seis y media el equipo licitano afronta el primero de los tres partidos de las, primera, de las tres próximas salidas que van a tener los ilicitanos dos de liga en Valencia y en Barcelona y en medio el próximo miércoles jugarán ...frente a los unionistas de Salamanca... Eh, ...por tanto, una semana muy exigente... ...para el combinado blanquiverde... ...el equipo entrena esta mañana... ...el partido es el mm, sábado a las seis y media... ...en Mestalla y los ilicitanos no estarán solos... ...más de 700 aficionados blanquiverdes... ...van a estar acompañando al equipo en Mestalla... ...se vendieron las 700 entradas... ...para la afición blanquiverde... ...al precio de 25 euros... ...en lo deportivo... ...destacar que Francisco seguirá teniendo... En principio las tres mismas bajas desde que llegó, la de Pastore, Pedro Vigas y José Ma, que todavía no están al 100%. Todo parece indicar que el técnico podría repetir por tercera semana consecutiva y segunda desde que él es entrenador el mismo once. Eh, sin duda eh, parece que el técnico blanquiverde ha encontrado el retrato robot de su equipo, sobre todo basado en la intensidad en ese equipo con alma que presiona que es agresivo desde el primer minuto hasta el último, algo que encantó a la afición blanquiverde en el encuentro frente al Cádiz. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchísimas gracias por esta crónica deportiva Y nosotros eh, continuamos, lo hacemos ahora con la crónica meteorológica Con nuestro compañero Vicente Bordonado Sepamos qué tiempo nos espera de cara a este fin de semana El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch Muy buen día. Poco le va quedando al viento puntualmente fuerte de Poniente, aunque nos va a acompañar por lo menos hasta el sábado por la mañana. Durante esta madrugada, predominio de cielos despejados, viento flojo, temperaturas muy homogéneas en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleels, una temperatura que prácticamente durante buena parte de la noche no ha bajado de los 11 grados. En buena parte de las pedanías ilicitanas hemos alcanzado valores en torno a los 10-11 Grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado. El protagonista seguirá siendo el viento eh, flojo a primeras horas de noroeste. Conforme vaya avanzando la mañana... Moderado y ya por la tarde a partir de las horas centrales del día puntualmente fuerte de componente oeste eh, con rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora veremos intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que aquí en la ciudad eh, van a rondar los 17 grados en buena parte del territorio alcanzaremos los 18-19 grados con el viento fuerte, algo de sensación térmica de frío es la que vamos a tener. Para mañana viernes veremos algo más de nubosidad, de viento moderado puntualmente fuerte de componente oeste, suben un poco las temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 14 grados y para el fin de semana cambios a la vista. Durante la mañana del sábado seguirá el viento moderado de noroeste, A partir de las horas centrales del día, el viento ya cambia de dirección, flojo a componente marítima, temperaturas que suben, máximas en torno a los 20 grados, domingo-lunes se impone el anticiclón con predominio de cielos despejados, por las tardes ya se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, viento de componente marítima que va a frenar el ascenso de las temperaturas, para el domingo 17 grados, el lunes alcanzaremos los 16 grados.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 siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina... ...pues pasan cinco minutos de las diez y media... ...no tenemos hoy a nuestra compañera Manoli Gilaber ...que se ha cogido el puente, más allá del puente... ...pero sí tenemos a Nieves Gil, propietaria del Fogón ilicitano... ...en este rincón gastronómico... ...donde la Navidad va a ser eh, nuestro... ...menú principal, muy buenos días Nieve... ...buenos días Ros... ...¿cómo ha ido este largo fin de semana... ...que hemos tenido con estos puentes de la Constitución y la Purísima?... ...pues bastante movidito, la verdad es que sí... Eh, ...ha habido por aquí mucha actividad, no sé si es a causa del frío... Eh, ...ha habido días un poco más fríos, hemos tenido un poquito de viento... Y bueno, eh, la verdad es que creo que la ciudad ha estado muy bonita, ha estado muy bonita, muy activa. Las luces de Navidad se han encendido sí. y el espíritu navideño también con ese concierto de villancicos que dio la Escolanía. Tenemos la inauguración del Belén, la feria en el Paseo de la Estación, en fin, tenemos ese ciclo navideño ya sí. abierto... ...y yo no sé, pero hay que hablar de alimentación saludable... ...porque claro. parece que la Navidad viene... Eh, parece ...el exceso... Que, ...exactamente, el exceso. que es igual, que es inevitable... ...o sí. sea que las comilonas deben estar y los excesos deben estar... ...y lo, parece que lo, lo tengamos como algo cotidiano y no es así... ...porque sí. se puede comer saludable, se puede mantener la dieta... ...a pesar de las comilonas de Navidad... ...pues la verdad es que con mucho sacrificio sí... ¿Por qué? Por el entorno. Eh, hay que tener en cuenta que la Navidad, aparte de esa parte, pues como más íntima, como más espiritual, que, que pretende unirnos a, a nuestros seres más queridos, también es una campaña comercial inmensa. Sí. Entonces, bueno, ahora todos los que nos dedicamos a los servicios, sobre todo al comercio, pues estamos enfocados en, en este mes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues da mucha alegría ver a las personas contentas, haciendo planes. Es como que hay más vida, ¿no? Pero no podemos olvidar eh, la salud. La salud, eh, nuestro equilibrio continúa. Entonces no distingue entre si es Navidad, si hay una campaña comercial sí. más o menos, sino que tenemos que atender a nuestras necesidades. Y siendo algo especial, porque a todos nos gusta romper esa rutina y tener algo especial. Tenemos a los niños más cerca, pronto van a dejar de ir al cole. La Navidad también con los niños es, es diferente, es especial, ¿no? Los niños y los mayores, sobre todo. Claro, hablamos de comilonas, pero esas comilonas hay detrás mucho amor. Porque mucho. cuántas personas, eh, estamos viendo a la abuela, a la madre, claro. eh, cocinando durante horas para toda la familia. Y por claro. eso de ahí los excesos y por ahí eh, sí. comidas que a lo mejor nos impiden eh, no llevar la dieta. Sí. Pero por eso quiero preguntarte, como nutricionista Nieves, ¿Qué aperitivo, vamos a empezar con el principio, qué aperitivo saludable puede haber en Navidad? Pues mira, eh, saludable es eh, todo, para mí, empezar con algo ligero, algo que no sea eh, muy cargado, puede ser, como aperitivo, yo no soy muy de aperitivo. O sea, a ver, si quieres eh, mantener la línea y quieres cuidarte también en estas fechas... ...pues tiene que ser algo así como unos frutos secos... ...algo muy cotidiano, ¿no?... ...puedes adornarlo un poquito... ...pero eh, cada vez que caemos en esos aperitivos... ...digamos diferentes, especiales... ...nosotros hacemos croquetas diferentes... Eh, ...hacemos hojaldres... ...todo esto siempre... Eh, ...tiene que ser en poca cantidad, pequeño... ...es un paladeo... ...y es sí. un, no sé, darle... ...empezar a darle a esa comida o a esa cena ese carácter de festivo, ese carácter de fiesta, ¿no? Entonces, eh, el aperitivo debe de ser ligero y luego la comida eh, tiene que estar bien estructurada. Eh, puedes tener aperitivo, un primero, un segundo, un postre... Tienes que tener en cuenta la estructura de ese menú que tú vas a querer servir o que quieres ofrecer. Yo a lo largo de los años, yo a Manoli le he contado muchas veces, muchas Navidades, que ya estamos juntas Qué <risa> hablando de la Navidad, sí, es cierto. Y entonces le he contado pues cantidad de anécdotas. Tú no sabes lo entrañable que es cuando estás eh, cara a las personas, eh, vienen los papás con una ilusión que viene mi hija que hace dos meses que no la veo, o vienen mis hijos, o voy a estar con mis nietos resulta que uno se ha hecho vegetariano, <risa> que casi no saben ni decirlo, como que no lo entienden muy bien, ¿no? Y entonces eso, cada año pues ir dándole solución a, a esas personas que es que quieren lo mejor. Por eso muchas veces se cometen excesos, porque si tu madre, tu padre o, o incluso tus mejores amigos te plantan en la mesa con todo el cariño del mundo y con muchísima ilusión ese algo especial, ¿cómo lo vas a rechazar? Claro, pero eso es lo que os han enseñado a vosotros tantos años, 25 claro. años sirviendo sí. la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, la cena de Nochevieja, sí. la comida de Año Nuevo, claro. la cena de Reyes... Sí, bueno, sí. es que, eh, ¿cómo se ha adaptado el fogón? Mira, las personas que vienen a hacernos las reservas año tras año nos transmiten de alguna forma ese cariño tan grande, con qué cariño ellos lo van a ofrecer a, a sus seres queridos... Y nosotros lo que hacemos es todo ese cariño trasladarlo al plato, a su comida. ...para que salga una cena perfecta, una comida perfecta... ...para que la puedan disfrutar... ...entonces, eh, la verdad es que es, es complicado al principio... ...cuando llevas mucho tiempo... ...y sobre todo si conoces a las personas... ...porque nosotros tenemos, pues eso... Eh, ...familias que vienen desde siempre, desde el principio... ...y más o menos los vamos conociendo... ...y luego la vertiente, pues eso, de, de los nuevos gustos... ...hay gustos culinarios diferentes... ...hay tendencias, como mm. en la moda... como ...en la moda del vestir, de, del calzado... ...pues en la, moda, la gastronomía también tiene sus modas... ...tiene sus tendencias... ...entonces la verdad es que estás siempre... ...durante todo el año... ...estás atento a, a, a cómo van cambiando sí. esas... ...esas preferencias de las personas que, que acuden a nosotros... ¿no? ...y por ejemplo desde hace unos años... ...pues ya tuvimos que incluir lo que es esa tendencia vegetariana... ...para que no suponga un problema... ...a sus papás, a sus abuelos... ...el poder atender a esa persona... ...porque además con todo el cariño del mundo, porque además se preocupan. Yo recuerdo que hace, pues fíjate, cuando yo a lo mejor estaba con, con mis padres, eh, eh, se iban a preocupar ellos de sí, si, sí. si yo comía lechuga o no comía lechuga. No, no, no. O sea, era lo que había y ya está. no Entonces hoy eso ha cambiado. Quieres darle a las personas queridas lo mejor, uh -huh. entiendes que es una opción como otra cualquiera y además es una buena opción Y en el fogón siempre procuramos hacer esos platos diferentes y especiales para que esas personas pasen totalmente desapercibidas en la mesa, puedan disfrutar de esa noche, de, de esa comida, de esa cena como los demás hemos hablado del aperitivo saludable pero sí. están los postres que son los más temidos sí. El, sí. los polvorones, los turrones el fogón sí. ilicitano supongo que vosotros también habéis incluido frutas de temporada en los postres Sí, bueno, sabes eh, que ahora estamos en, en plena campaña, la campaña de eh, productos de aquí productos de otoño, productos de la tierra y nosotros entre los que hay porque hay muchos, pero distinguimos pues lo que es la granada mollar de Elche el dátil la calabaza, el boniato, todos estos productos son de, de por sí son postres eh, y son postres buenísimos y muy ricos, entonces estamos eh, participando en esa campaña y hacemos platos, todos los días puedes encontrar platos que están elaborados con estos ingredientes, una, una boniato, un boniato asado, una calabaza, eso es un postre, es un dulce riquísimo, te aporta mucho. No, eh, con, los azúcares que contienen son azúcares naturalmente presentes, no son añadidos. Entonces simplemente esa calabaza con un toquecito de canela, si te gusta por encima, eh, la puedes acompañar con, con unos frutos secos, es un postre ideal. Mm. Pero por supuesto en el fogón pues, también tenemos unos postres eh, para sobrepasar los límites. Y, y una curiosidad, la calabaza eh, al horno ¿Sí? necesita mucho más tiempo que otra... Bueno, eso varía mucho dependiendo del horno, ah, incluso nosotros en nuestras cocinas tenemos diferentes tipos de hornos con diferentes tipos de cocción. La calabaza, si le das un poquito de humedad, eh, sale muy bien, sale porque la calabaza es eh, gran parte de su contenido es agua, como, como cualquier eh, producto de la tierra... ...y entonces, dependiendo de las condiciones que tengas... Eh, ...digamos que los hornos crean como una atmósfera... ...una atmósfera de, en su interior... ...entonces la puedes cocinar a, a no muy alta temperatura... ...nosotros no nos gusta cocinar las cosas a muy alta temperatura... ...lo que hacemos es tenerlo más tiempo... Uh -huh. eh, ...pero con menos temperatura... ...para que no se quemen le, los nutrientes, ¿no? ¿Esto le va a lo mismo al boniato? Efectivamente, el boniato nosotros lo que hacemos es protegerlo también... ...hay que tener en cuenta que son productos de la tierra... ...son naturales y son muy sensibles... ...entonces meternos en el horno directamente, así, ala... ...se te pueden tostar, claro. se te pueden quemar... ...entonces siempre hay que tener en cuenta la fragilidad... ...de lo que estamos uh -huh. utilizando... ...para que quede blandito por dentro, bien hecho que no pierda propiedades y que luego cuando te lo vayas a comer pues, no esté quemado, no esté tostado. Tenemos que cambiar un poco el concepto del tostado. Yo veo personas que tienen un concepto de, si no lo ven como quemado por fuera, piensan que eso no está bien hecho, no es adecuado y es justamente al revés. Ya se sabe, se ha comprobado que ese quemado no es nada bueno. Esos son toxinas y, y no, es, no, no, no es algo eh, correcto en, en la cocción de los alimentos. Por lo tanto, bien hecho, eh, no... Temperaturas demasiado altas y darle un poquito más de tiempo de cocción. Como me gusta que eh, precisamente hay, hagáis hincapié en que las frutas y los productos de temporada son el mejor postre. El mejor, Le, es que es así. Y, y, y son igual de deliciosos que un turrón o que unos polvorones. Claro. Pero, ¿qué pasa, eh, Nieves, también como nutricionista? ¿Qué pasa cuando decimos, porque hay muchos que dicen, no, esta, en Nochebuena, por ejemplo, ¿Sí? no, hoy no como. ...que esta noche eh, tengo más co la comida, la cena preparada sí. abundante... ...o en Navidad, no, no, no vamos no. a desayunar... ...que vamos a ir a casa de la abuela a comer... ...eso bastante. no es adecuado... ...pero se hace... Sí. Eh, ...por eso, sí. eh, este no, consejo sí. debe... Eh, no, ...no podemos eh, eliminar ninguna comida para evitar engordar en Navidades... Eh, ...si quieres eh, no engordar... Eh, ...no vamos a hablar de bajar peso... vale pero sí que vamos a hablar de mantener el que tengamos y no coger más peso. No nos debemos de saltar comidas. Cuando tú te saltas comidas, tu cuerpo sufre y en la siguiente comida eh, está ansioso. Y además, ¿sabes qué pasa? Que retiene. Retiene porque no sabe ya cuándo va a volver a eh, obtener alimento. Entonces el cuerpo es muy sabio, tiene su funcionamiento. Entonces, ¿qué hace? Pues que retiene más de lo habitual. ¿Por qué? Porque no sabe si a la, a la siguiente hora que le toque comer pues eh, va a tener alimento o no. Entonces no es, no es aconsejable estar saltándose comidas. Pero cuando vamos a tener la comilona es cuando menos, menos, hay, eh, perdón, cuando menos hay que saltarse las comidas. Al revés, fíjate ah. que a mí siempre me han dicho que cuando vayas a un evento, que vayas a comer, que haya bastante comida, una teta, Que te vayas comido. O sea, Para no, eh. un, y además os digo que es un buen consejo. ¿eh? O sea, come algo antes de ir. ¿Por qué? Porque cuando llegues eh, no vas a llegar desmayado, no vas, te van a poner cosas delante riquísimas y muy atractivas y corres el peligro de, de cederte, ¿no? En, en esa comida. Entonces, si vas un poquito saciado, si no vas con ese hambre, vas, además vas a disfrutar más porque lo que tomes lo vas a tomar en menos cantidad y lo vas a saborear bien. Porque no vas a comer ya con, con hambre, sino que va a ser para disfrutar de esa comida, de esa cena, de eso que te van a poner delante. Entonces, ¿cuánto más hay que ir eh, sin, sin esa ansiedad, sin hambre? Lo claro. que debemos decir, sin hambre, ¿no? Para poder disfrutar bien de, de, de eso que te están ofreciendo. También caemos mucho en esta época, eh, como el sentimiento de culpabilidad cuando se come en exceso. Sí. Caemos mucho en esas dietas que se llaman dietas de choque. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de malo en esas dietas de choque? Fíjate, eso hablaremos, ya que lo has propuesto tú lo hablaremos cuando pasen estas fiestas claro, en, en enero, enero. Porque ahí es cuando además veremos en los stands de, de farmacias, de supermercados, llenos llenos de, de, de, ese, de, de esos productos tipo dieta milagro, como tú dices, o productos de choque. ¿Por qué esto no es aconsejable? Pues porque eh, eh, todo lo que pierdes utilizando esos métodos lo recuperas y concreces creces. Porque estás sometiendo al cuerpo a un estrés que no es correcto, no es saludable. Entonces, si coges ahora algo de peso, lo, lo, tienes eh, tiempo después para ir dejándolo poquito a poco. Eh, no pretendamos lo que vamos a excedernos en un mes, luego en una semana, eh, volver a estar igual que antes, porque eso va a generar unos déficits y, y puede causar eh, gastritis y problemas de salud. ...tened en cuenta que todo esto que provoca esos cambios metabólicos tan fuertes... ...están basados en su mayoría en productos químicos. Eh, pues es muy importante, de eso hablaremos en el mes de enero... Sí. ...pero has dado consejos muy buenos... ...el de sí. no saltarse ninguna comida, no, no. comer poco... ...pero Exacto. en eso de comer poco, ¿cómo sí. lo podemos conseguir? Porque eh, yo me imagino toda la familia reunida... ...y todos los entrantes, los aperitivos, la comida... ...en sí. el centro de la mesa, es importante... Tener un platito y tú mismo en tu plato recoger, no claro. picar del centro, sino recogerlo en tu plato. Sí, es digamos, quizá un consejo sí. saludable. Ese, efectivamente. Es que esa sería la estructura de una buena mesa de Nochebuena y de Navidad. Eh, tú ofreces esos platos, los pones en el centro y cada persona tiene su servicio individual. Entonces eh, va poquito a poco, va poniéndose, se sirve lo que considere eh, oportuno, lo que, lo que esté a su gusto y lo que vea que va a poder comer. Eso es ideal. La verdad es que eh, cuando mira, cuando nosotros eh, todos los años, cuando vemos las personas que van a hacer la, eh, sus reservas, sobre todo los papás, es que no quieren que falte de nada. No, no, no, mira, es que ponlo, ponlo. ¿Y si a este le gusta? ¿Y si lo otro tal? Y, claro, nosotros pues, queremos que tengan una mesa completa y lo bueno. más agradable posible. Pero yo la verdad es que... Siempre aconsejamos a las personas, si vemos que va a haber comida en exceso, pues sí que les llamamos un poquito la atención en ese aspecto. Bueno, mira, piénsalo. O sea, yo creo que eso sí es suficiente. Sí, porque no tenemos ningún interés en que haya luego problemas digestivos <risa> ni que nadie estropela, sino que tenga una experiencia mmm, lo mejor posible, una experiencia gastronómica adecuada, que se sientan bien, que luego estén bien. Porque vamos, la fiesta sigue, mm -hmm. o sea, la fiesta continúa. Entonces, eso que tú acabas de decir es muy importante, cada persona con su servicio, que se pueda servir lo que cree que le, que le apetece y no hay necesidad de comer en exceso. Famosas son las sobras del día siguiente. O sea, ah, claro. con unas comidas tan buenas... Eh, no, ...eso no se puede tirar, eso hay que aprovecharlo. ¿Y cómo se deben guardar las sobras de las comilonas? Pues mira, eh, si tú recurres a comida como la nuestra en el fogón... ...que está todo cocinado, natural, no lleva nada de ningún ingrediente... ...simplemente lo que tienes que hacer es protegerlo en el frigorífico... ...protegerlo del calor, es lo que se debe de hacer en cualquier caso. Si tú has eh, comprado comida más tipo supermercado más empaquetada, eso mmm, hay que desecharlo. Uh -huh. O sea, en el momento que eh, los plásticos, digamos, que eh, qué es lo que protegen, porque toda esa comida lleva unas mm, características que son las que exige sanidad, por otra parte, ¿eh? no estamos diciendo que, uh -huh. no, no, eso es así porque sanidad exige esa garantía eh, de que los productos estén en, en determinadas condiciones, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que en el momento que tú abres ese paquete, eso está protegido con unas atmósferas. Las atmósferas es como un tipo de gas que se le pone para que el producto pues, no se deteriore, uh -huh. no fermente, no se deteriore. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo abres, muy difícilmente el día siguiente, o sea, cuando pasan las horas, eso vaya a estar en, en las condiciones adecuadas, ¿no? Hay que, hay que desecharlo. Si es comida natural, ¿qué haces tú en tu cocina con los productos del mercado?, no tengas ningún problema, o sea, eso te va a durar varios días, simplemente tienes que mantenerlo en el, en el frigorífico. Y si la compras en el fogón, pues ya te digo, o sea, sin problema tampoco. Nieves, escuchándote siempre nos abres el apetito, tomamos buena nota de estos consejos, pero también te he escuchado hoy y creo que tu mayor tesoro son evidentemente los clientes y las anécdotas sí. eh, que guardas de sí. todos tus clientes que os hacen mejorar año tras año Exacto. y por eso lleváis 25 años pero es que ahora este año sí. eh, hace nada hace semanas que abristeis un nuevo negocio en, sí. en el barrio de Carros con lo que tienes ese saco de las anécdotas seguirá más abierto no tendréis claro más sí. capacidad para para claro. anotar no claro. a, a seguir avanzando ¿Cómo está yendo el establecimiento de Carrus. Pues sí, y te agradezco que me preguntes. Las, ¿Serán las primeras navidades eh, allí. Efectivamente, allí son las primeras navidades y ahí engancho con mis navidades de niña, ah, de toda la vida, de mi barrio, de, de donde yo me he criado. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que hemos tenido una acogida increíble, con qué cariño las personas eh, nos tratan. La verdad es que es, dar las gracias es poco, es poco porque estamos tan bien allí. Eh, las personas son, bueno, son, son un encanto, es una maravilla y, y desde luego este año ampliaremos pues esa, ese, ese libro que quizá algún día me decida a contarlo todo, ¿no? de esas anécdotas tan entrañables y vemos pues unas navidades con, con unas buenas perspectivas en cuanto a, a, a preparar cenas y demás. Ahora, un poquito, no, hay personas que ya nos conocían, ¿no?, pero hay personas que nos están conociendo ahora y que veo como poquito a poco van depositando ya su confianza en nosotros. Y creo que estas Navidades, pues, van a seguir haciéndolo y esperamos, desde luego, estar a la altura. Y, por cierto, ¿hay gustos determinados de, de un barrio a otro, sí, de la ciudad? Sí. Sí, pues, sí, sí, sí, por supuesto. En, por ejemplo, en la zona de, de Diagonal, en la nueva tienda, es muy tradicional. Hay muchas personas mayores y hay muchas personas mayores que están esperando que vengan sus hijos porque están trabajando fuera. Mm, qué bonito. Ah, sí, hay, hay mucha ilusión. Nosotros les atendemos diariamente y ya vemos cómo ellos van pensando, entre ellos van pensando, bueno, pues y esto y lo otro. O sea, son las navidades de toda la vida. Entonces, pues a nosotros imagínate la responsabilidad y el compromiso cuando vemos a esas personas que se acercan a nosotros y que quieren lo mejor para sus hijos, porque ya te digo que es una zona donde los padres tienen eh, much a muchos hijos trabajando fuera y los están esperando ahora. ¿Y cuál es el producto estrellal que os piden para la comida central de Navidad? El cordero. El cordero. Sí. <risa> También es cierto que el, el cordero, en el fogón con el cordero no fallas, o sea, porque somos muy exigentes eh, ...a la hora de la calidad, de lo que es la materia prima... Eh, ...yo me centro muchísimo en el origen de la materia prima... ...si tú tienes una buena materia prima... Eh, ...tampoco hace falta adornarla mucho... ...es hacer el plato de toda la vida con esos ingredientes... ...y que, que, sea, que estén sanos, que esté todo bien montadito... ...y con eso tienes un plato extraordinario... ...y además disfrutas de, de, de esa comida... ...el otro día me decía una persona eh, que, que me encantó... ...decía, es que he probado esto... Y me ha trasladado, la, porque resulta que es un chico que sus padres, él iba cuando era pequeño con sus padres a encargar la cena. Y los fines de semana, todos los fines de semana sus padres compraban en el fogón, en el primer fogón, en el sector quinto, eh, todos los fines de semana comían y cenaban con la comida del fogón. Y entonces ahora él vive, él ya se independizó, es mayor, tiene su familia y vive justo enfrente de la tienda de Diagonal. Y me decía, madre mía, cuando lo vi. ¿Y sabes qué hice? Me llevé una lasaña y de repente recordé, recordé con mis padres esa mesa. O sea, imagínate, Uy, Dios mío, que no qué bonito. Está... Y lágrimas también. Qué bonito. Y además yo no le conocía, ¿eh? porque ahora es un chico grande, llevaba barbas, o sea, imagínate. Entonces era cuando me, me nombró a sus padres, dijo, ah, claro que sí, ya, ya sé quiénes son. ¿no? Y la verdad es que es una alegría, es, es la satisfacción del día a día, de, de, de poner cara a esas personas que van a consumir esos platos. ¡Qué envidia te tenemos, ah, Nieves! Que sí. No solo vendes <risa> comida, vendes no, mucho más. Vendo mucho amor, sí. Pues, Nieves, estamos a 9 a de diciembre. Sí. Eh, todavía queda un poquito para la cena de Nochebuena. Sí. ¿Qué, te, ¿qué platos tienes para hoy en el fogón? Vamos a hablar del día a día, porque tenemos que poner el punto final ya a la entrevista. Claro, pues hoy tenemos eh, consomé con relleno, uh -huh, que tendrá su bueno. versión del día de Navidad, con su pavo, su cocido completo, bueno, esto ya. De, de, de eso hablaremos, eh, de esa sí, tradición, eh, ¿por qué las efectivamente, pelotas? Eh, efectivamente. Eh, en Navidad. Sí, sí, sí. Hablaremos. Ya. Es uno de los plat, mis platos favoritos, me encanta. Se lo dejaremos a Manoli, que seguro claro. que son para, eh, para ella también, otro claro de los sí. platos favoritos. Y luego, como en la comida a nosotros nos gusta, pues eso ya lo sabes, Ros, la comida del día a día, sí. de que te cuides, de que tengas ensaladas, ensalada con granada, eh, con un poquito, le ponemos un poquito de aguacate también, eh, tenés eh, varios tipos de arroces, tienes pescado, dorada no, sí. salmón, lubina merluza, también la merluza es, madre mía, es oro, no, ni es... forma de conseguirla, lo que es la merluza, una ¿Ah, merluza sí? buena, sí, sí, sí, Nosotros llevamos varios meses con dificultad para, para encontrarla. Otra es una merluzita muy pequeña que no, ¿sabes? que no es adecuada para el plato que nosotros queremos o, o es merluza, eh, es de arrastre, no, no es la que nosotros queremos. Entonces es que eh, preferimos no hacerlo y los clientes muchas veces lo reclaman. Yo le pido disculpas, pero es que siempre intentamos traer el, el mejor producto y si no es así, pues buscamos sustituirlo por sí. otros, ¿no? Y bueno, eh, guisos, ya te digo, guisos vamos a tener también, algunos platos con legumbres y siempre, siempre, eh, nuestros postres hoy, si no me equivoco, había boniatos asados. Uh -huh, eh, sí. Nuestro postre de aquí, de la tierra, sin azúcar. Y mucha gente me pregunta, es que digo, vamos a ver, yo veo lógico que no te lo puedas comer de postre, porque después de comer igual cuesta. Claro. Pero una merienda o para desayunar, probad a comeros un boniato asado para desayunar, pelado, cortadito a trozos, y veréis qué alimento, salís como una moto de casa, sí. con energía que os va a durar casi toda la mañana, y es una energía buena, rica, ¿no? no tiene casi calorías. Cierto, el boniato y la calabaza, no sé cuál de los dos está mejor. Claro, sí, Pues sí. ni ves que no hay tiempo para más, muchísimas volvemos. gracias, y el jueves volvemos. Volvemos, hasta pronto.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 ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las 11 de la mañana... ...y continúa el programa de La Glorieta... ...que hoy, pues, se alarga hasta la una del mediodía... ...no tendremos el programa Entre Amigos... ...Rosa Lucas está de vacaciones... ...ahora con nosotros en este Ecuador... ...del programa La Glorieta... ...en esta tercera hora, pues, queremos hablar de publicidad... ...porque hay un ilicitano, un joven periodista... ...que fue compañero de esta casa y además eh, en estos mismos micrófonos se sentó durante años... Eloy Lizarán, muy buenos días Eloy. Hola, buenos días Ros. Bueno, te traemos no como compañero de esta casa sino como nuevo presidente de una asociación... ...prácticamente de una patronal de las empresas eh, de publicidad de la provincia de Alicante... ...te han elegido a ti... ...para eh, pues dirigir las riendas de esta asociación... ...se llama la Asociación 361 Grados... Eso es. El hoy enhorabuena, antes que nada... Gracias. ...por este cargo, ¿qué va a suponer... ...como presidente de la Asociación de Publicidad... ...361 Grados, ¿qué va a suponer? Bueno, empezar por, por explicar un poco... ...lo que es la, la Asociación 361 Grados... ...que es la asociación que aglutina... ...a las empresas de, de marketing y, y publicidad... ...de toda la provincia de Alicante... Y bueno, la verdad es que muy contento porque llevo ya dos años eh, en la Junta Directiva como vocal, lo, el último mandato que, que ha estado a, a cargo de Ángel González, que va a continuar con nosotros. Y bueno, eh, han sido dos años difíciles como para todo el mundo por el tema de la pandemia y la publicidad además eh, ha sido uno de los sectores que se ha visto más eh, perjudicado, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, hay publicidad en la tele, a lo mejor, eh, y la, la publicidad online se, se pudo disparar porque todos estábamos en casa, pero, por ejemplo, la publicidad exterior pues, se vio más perjudicada. ¿no? Al final aglutinamos eh, a todas las empresas eh, que se dedican directa o indirectamente a la publicidad. Y, bueno, muy contento porque estos dos años he aprendido mucho y ahora me toca dar ese paso adelante y, y, bueno, y organizar muchos eventos relacionados con la publicidad porque es una asociación que tiene convenio con con la UA, con la Universidad de Alicante, con la UMH de aquí de Elche, con escuelas de diseño y además organiza los premios ALCE, que son los premios de la creatividad publicitaria. Y además este año que entra, el 2022, es un año muy importante porque es el vigésimo aniversario de los premios ALCE, se cumplen 20 años y entre otras iniciativas queremos también montar un, un pequeño anuario, un, un libro donde hablemos de, de la publicidad de toda la provincia de Alicante y hablemos de todos esos, eh, todas esas ideas creativas y empresas que han sido premiadas en estos últimos 20 años. Es mucho, hay sí. mucho que hablar <ríe> es mucho de, de este sector. Vamos a empezar desde el principio. Eloy, has dicho que has aprendido mucho en estos dos años en la Junta Directiva. Creo que son los peores años para este sector de servicios. Pues sí. Ha habido mucho paro, muchas empresas han, han cerrado o han podido... Sobrevivir. ¿Cómo lo están llevando? ¿Qué, ¿Qué habéis aprendido las empresas de comunicación, de marketing, de publicidad en estos años de pandemia? Pues eh, muchas de las empresas lo que hemos tenido que hacer es eh, reinventarnos, ¿no? reinventarnos, eh, en concreto la mía ya se dedicaba al marketing online y quizá un poquito menos porque ese sector no se ha visto tan perjudicado, aunque también se ha visto, pero como otros, eh, otras plataformas publicitarias, Pero es verdad que, eh, por ejemplo, tenemos empresas dentro que se dedican a la publicidad, pero a la publicidad más eh, de, de fabricación, de fabricación de stands, de vinilos, de rótulos, de cartelería. Eh, y, y esta gente se ha visto muy perjudicada, pero ha tenido que reinventarse y a lo mejor hacer pantallas eh, para el tema del... O sea, hemos uh -huh. tenido que intentar sobrevivir con esta, como todo el mundo uh -huh. al final, ¿no? con esta pandemia y, e intentar ir por donde había un hueco para eh, trabajar en, en tema de marketing y publicidad. Y hay mucha gente que incluso le ha podido sacar más partido porque ha tenido ideas que, que iban muy acorde ¿no? con, uh -huh. con lo que se solicitaba en la pandemia. Estamos viendo que últimamente eh, pues hay mucho derroche de imaginación, hay que llamar la atención, pero todo vale para llamar la atención. Vosotros desde la asociación 361 grados, otro de, las, de, de los criterios o de los objetivos que tenéis es poner límites a quizá lo que no es éticamente eh, bueno en o correcto en uh -huh. la publicidad, marketing. Eh, sí, nosotros estamos, basamos la publicidad en que sea una publicidad veraz y que sea una publicidad ética y que sea una publicidad en la que valga todo lo creativo siempre y cuando no se perjudique a nadie, a ningún colectivo, ni hagas nada que, que pueda ser o que pueda pensar que, que está fuera de la legalidad. ¿no? Al final la, la, publici la publicidad no deja de ser un medio de comunicación, no un medio de comunicación al uso, sino una forma de comunicar, Y, y hay que comunicar bien, igual que las noticias en, aquí en la radio o en la tele tienen que ser veraces y contar la verdad, pues la publicidad tiene que decir lo mismo, no podemos mentir para ganar algo a través de la publicidad, no, no, estamos de acuerdo en que la publicidad tiene que ser, eh, tiene que ser legal y tiene que ser veraz, eso sí, hay muchas maneras de contarlo diciendo la verdad y, y hay que ser creativo y, y un dato que, que quizá a mucha gente le sorprende y más de la provincia porque estamos nosotros aquí, Alicante en los últimos años se ha convertido en la tercera provincia más creativa de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona, que claro que es mucho decir, ¿no? porque Madrid y Barcelona aglutina un porcentaje muy alto de las empresas fuertes de publicidad. ¿Y cómo lo lleváis? Porque estamos en una época en que todo tiene que ser políticamente correcto. Eh, esto de herir sensibilidades cuando tenéis que tocar alguna seña de identidad en algún pueblo, en alguna ciudad, ¿cómo se lleva esto? Bueno, pues adaptándonos también, ¿no? Adaptándonos a, a todo esto porque todo evoluciona, ¿no? Y, y la publicidad hace 40 años no tiene absolutamente nada que ver con la publicidad que se hace hoy en día porque tenemos que adaptarnos a cómo está la sociedad y, y hay que adaptarse a todo esto que está surgiendo, el tema de feminismo, lógicamente, tenemos que, que hacer un, un lenguaje inclusivo… Eh, ...al final eh, tenemos que ir en, en línea de lo que marca la sociedad... ...que es lo que, lo que nos está pidiendo... ...y nosotros tenemos que comunicar de manera publicitaria... ...de la misma manera... ...lógicamente pues igual que los medios... ...nos tenemos que ir adaptando... ...y creo que es positivo... Eh, ...una de las cosas que también estamos intentando hacer... ...desde la asociación es que se vea más el papel de la mujer... ...en la publicidad y en la creatividad... ...ya hemos organizado por ejemplo el año pasado un, un evento... ...que se llamaba eh, Mujeres eh, Más Creativas... Y, y bueno, a pesar de que como en el resto de sectores o en la mayoría aún eh, los hombres son los que, los que están dirigiendo la, la mayor, el mayor porcentaje de empresas a nivel de marketing, pues nos gustaría que eso fuera cambiando y que cada vez más mujeres estuvieran en puestos directivos dentro de, de nuestro sector. no Y vamos a trabajar también por eso. Vuestros productos son tarjetas de presentación de la sociedad y lo has comentado, eh, queréis lenguajes más inclusivos pero también trabajáis por la igualdad. ...y por eh, erradicar las conductas machistas... ...porque sí. la publicidad ha hecho mucho daño... ...en, el, en los estereotipos. Sí, ha, ha hecho daño, pero yo creo que al final... ...la publicidad no deja de ser un reflejo de la sociedad... ...igual que, que lo son las noticias... ...igual que incluso el arte, ¿no? Tú ves cuadros de hace varios siglos... ...y, y eran machistas también... ¿eh? ...si era una pintura eh, que reflejaba algo de la sociedad... Eh, ...incluso se podría ver... ...entonces al final es un reflejo, lógicamente... Eh, hace 50 años los anuncios decían cómprele a su mujer una lavadora ¿no? es un, una auténtica barbaridad que no, vamos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza eh, a, a día de hoy hacer un, un comentario semejante entonces al final eh, la sociedad va evolucionando y, y todo lo demás la publicidad, mm. la noticia, incluso la mentalidad de, de la gente ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que ya ni siquiera se nos pasan por la cabeza pero es verdad que tenemos que ir pensando en todos los colectivos que se puedan sentir luego hay campañas que precisamente lo que quieren hacer es llamar la atención de la manera contraria. Recuerdo ahora mismo una campaña que no sé si salió hace un año o menos de, de correos en el que decía que un como era era algo así como que un sello eh, blanco valía como dos negros, ¿no? O algo así. Entonces quisieron jugar con el racismo. Yeah. Claro, llamaron mucho la atención porque hubo gente que lo entendió y hubo gente como diciendo, esto no está pasando, no, yeah, o sea, no puede yeah. ser verdad. Entonces, bueno, hay veces que se intenta meter el dedo en la llaga precisamente para llamar la atención de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que la línea es muy delgada ¿no? sí. eh, os... y, y hay gente que lo puede malinterpretar. Digamos, que os gusta provocar. Eh, el... en, en algunas cosas sí, pero claro, se tiene que entender. Porque si se entiende lo contrario de lo que tú pretendes, es que al final no estás comunicando bien o no estás llevando el mensaje que quieres llevar. Si hay gente que no ha entendido ese mensaje es porque no estaba bien definido ¿no? o, o no has captado al final todo lo que se puede hacer. Te pongo otro ejemplo, del, creo que pero, de las Navidades pero, pasadas. ¿Pero dime. vosotros tenéis un manual ético? Hay manuales éticos, nosotros formamos parte también de asociaciones más grandes a nivel nacional, estamos en la FEDE, en la Federación de, de Asociaciones de, de Publicidad y, y hay un manual y lógicamente nos, ten, nos basamos dentro de ese manual de, de la federación Lo que pasa es que, bueno, todo es muy abierto, la creatividad también y hay veces en las que pensamos que puede ir de una manera y a lo mejor va de otra. Y te pongo el ejemplo del corte inglés del año pasado. No sé si recuerdas que hubo una imagen de un niño en una silla que estaba saltando pero no se le veía la cabeza y la sensación es que se había colgado por la forma de las piernas y demás. No sé si recuerdas. No. Y tuvieron que retirar la campaña de Navidad del año pasado del corte inglés. Claro, simplemente era un niño saltando. Cuando veías la imagen entera no te cabía duda de lo que era. Pero al cortarla por la mitad, daba una sensación muy extraña que no lo hicieron con esa intención. Ya, supongo. Pero el, resultado. el resultado fue muy diferente a lo que ellos pensaron. Entonces hay veces que sí se piensa y hay veces que la campaña va por un lado en el que no te esperas, ¿no? Bueno, de la publicidad podríamos hablar Uf. de muchos ejemplos sí, sí, sí. y, y, y nos, nos resultaría con conclusiones. Mmm, Fascinantes. Pero Eloy, has dado un dato que me, me importa, el, el que la provincia de Alicante sea la tercera más creativa detrás, uh -huh. por detrás de Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Eso se mide por la cantidad de premios nacionales e internacionales que consiguen nuestras agencias, ¿vale? Y tenemos agencias muy en el top a nivel de España... Eh, y las campañas generativas que se presentan a certámenes eh, suelen ganar, en los últimos años han ganado muchos premios y premios muy importantes. ¿eh? ¿Recuerdas la, la última, la que ganó, los premios ALCE, el último? Eh, bueno, los campaña. premios al C Es que se ganan, ganan muchas campañas ya. Porque se reparten en muchas categorías ya. Eh, ¿Recuerdas alguna? Eh, eh, para un, Elche o, o de Alicante o ¿Alguna eh, que sea destacada? Este año una que ha sido muy destacada Es Nomor eh, no Matildas Nomor Matildas, no sé si la has oído Pero que vamos, que llegó hasta el Congreso Llegó eh, creo que fue Biden el que habló de la campaña ah. en Estados Unidos eh, era una campaña eh, la que, de Getting Better de una empresa eh, de aquí que está con nosotros en la asociación en la que vieron que los libros de texto no se trataba de la, de la misma manera hombres y mujeres uh -huh. y entonces se preguntaron ¿qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer? pues que seguramente no hablaríamos de ellos en los libros de texto y entonces lo que hicieron es como un cuadernillo que eh, querían incorporar los libros ya estaban hechos pero un cuadernillo que hablara Precisamente de esto, ¿no? De mujeres científicas y de qué hubiera pasado si algunos de los hombres científicos hubieran nacido mujeres en aquella época. Y era una historia en la que, bueno, pues te cuentan qué hubiera pasado en ese motivo y hablar también, incorporar a mujeres que han hecho grandes cosas en la antigüedad a pesar de los problemas que tenían por, simplemente por ser mujeres. ¿Y esta campaña quién la hizo? Getting Better y eso llegó, eh, es una empresa de aquí de, de Alicante, y eso llegó a, bueno, llegó, habló el presidente del gobierno, se aprobó. Claro. No, no, eso, eso dio la vuelta al mundo. Ha ganado... Vamos, eh, todos los premios habidos y por haber. Pero vendía un pensamiento. Solo un pensamiento. Qué barbaridad. Solo vendió el pensamiento de decir, oye, esto es un problema que tenemos que atajar. Lo hicieron para una asociación eh, pequeña y tal. Y increíble. O sea, sí, sí, sí. Bueno, esto me, me ha gustado porque has puesto como ejemplo pues, la calidad de las agencias de comunicación. Sí, sí, sí. Y la última pregunta, porque Dime. sé que tienes prisa, sí. el hoy. La última pregunta, las nuevas tecnologías, las agencias que, que se crean. Eh, ¿Por qué camino van dirigidas? Bueno, eh, va muy, las nuevas tecnologías, o sea, la, la publicidad va muy siempre de la mano de las nuevas tecnologías. Al final no, eh, surgen nuevos canales, por ejemplo, las redes sociales, y es una plataforma ideal para, para hacer publicidad y llegar a la gente a través de, de su ¿Seguro? dispositivo. ¿No están las redes sociales demasiado eh, inundadas? Bueno, eh, mucho más que antes sí. Pero eh, al final las redes sociales tú puedes segmentar, puedes segmentar solo al público que quieres llegar a través de tu producto y es, un, es una herramienta muy muy potente, pero bueno ya se está trabajando en realidad virtual, eh, hemos, eh, ya empezamos a ver vídeos en los que eh, llegamos a supermercados en los que no hay ningún tipo de cartel, esto imagínatelo en blanco y negro, ¿vale? Uh -huh. Y te pones unas, unas gafas de realidad virtual y tú vas eh, viendo ahí como si fuera eso el, un casino de Las Vegas con luces y colores y te va diciendo, eh, acuérdate que no tienes huevos en casa, acuérdate de coger la leche. Acuérdate... Entonces te va incorporando una experiencia personal eh, que, y, y, y ahí se puede meter publicidad. O sea, es que pff, te podría hablar, pero vamos, eh, si están... sí sí Ahora, por ejemplo, ahora no, desde hace años tú puedes entrar en una tienda online y probarte las zapatillas eh, con tu cámara del móvil, sí, virtualmente, para ver sí. cómo me quedan. ¿no? Entonces, Bien. no tendrías que ir a la tienda ni siquiera a probártelas. Entonces, todo esto está evolucionando y a todo eso nosotros tenemos que ir viendo por dónde podemos llevar esa comunicación a nivel publicitario. ¿no? Entonces, tenemos que estar muy de la mano con las nuevas tecnologías. Bueno, pues retos para 2022, sí. Eloy. Retos para 2022. Retos, sobre todo, bueno, el anuario que te he dicho de, del, del 20 aniversario y preparar unos premios al C, a la altura del 20 aniversario de que va a ser en 2022. ¿Y Elche será muchas veces, ya que eres ilicitano, sede para la entrega de esos premios? Pues este año, en 2022, en principio, lo haremos en Alicante, si todo va bien, porque es que este año pasado lo hicimos en Elche. Ya. Lo hicimos en IFA y... Pero y... fue el año de la pandemia. Bueno, no, este este año, no, este año pasado... O sea, este a, Perdón, ah, este año. Es que ya parece que estoy en 2022. <risa> quedan pocos días. En 2021 eh, uh -huh. hicimos la… Se pudo hacer en IFA se, con hizo en público. Elche, se, se hizo en Elche eh, con público en IFA. El año anterior no lo hicimos. Y en IFA lo que hicimos es un, unos alce por dos. Dimos uh -huh. los premios de dos años. O sea que este uh -huh. año ya ha tocado Elche y una de las cosas que, que, que queremos hacer es también descentralizar un poco la asociación al final Alicante es la capital, es donde más agencias hay, pero nos gustaría que, pues eso, que Elche, que Denia, que Torrevieja, que Orihuela, que Elda, también tuvieran protagonismo dentro de, de la asociación y no solo fuera Alicante. Pues Eloy Licerán, eh, como presidente de la Asociación de Empresas de Publicidad de la provincia de Alicante, 361 grados. Por cierto, ¿por qué 361 grados? Porque eh, darle una vuelta es 360, pero si le das una vuelta entera, y más. te estás, te llegas al mismo ah. sitio. Yeah. Si tú das una vuelta de 360, llegas al mismo sitio donde empezaste. Entonces, siempre hay que dar un poco más. Entonces, 361. ¿Cómo sois los publicistas? Pues muchísimas gracias. gracias. Y que tengas también tiempo para la Asociación de Informadores, porque estás en la Junta Directiva sí, sí, Y Estás sí. preparando ya el, el Partido el de Partido Informadores Partido. Populares, que será el 2 de enero. El 2 de enero, así que les invitamos también. ¿eh? De eso hablaremos. Bueno, más sí, adelante. hablaremos adelante. Vale, gracias, Hasta Ros. luego. 101.4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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 11 y 21 minutos de la mañana y la Glorieta continúa hasta la 1 del mediodía. Y lo hacemos ahora reivindicando a uno de nuestros cantantes más icónicos, el gran Camilo Sesto. Y a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar Palabras, tu vida, y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tu. El amor de mi vida sigue siendo tu. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti. De rodillas. Te ruego no me dejes así Porque me das libertad para amar Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz.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 Lo que más quieras no me arranques de ti, te rodillas, te ruego, no me dejes así. Perdido en la espalda de colvido tu silencio y tu destel.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 Año más en Teleelch Radio Marca realizamos Soli Navidad, campaña solidaria para ayudar a las personas que más lo necesitan. Desde hoy puedes acercarte a las oficinas de Teleelch y dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Y culminaremos la campaña el jueves 23 de diciembre desde la Plaza de Bikes con el programa especial Soli Navidad en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión. Colabora, este año más que nunca te necesitamos.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Faltan tres minutos para llegar a las once y media de la mañana y como hemos dicho al principio vamos a hablar de un periodista que nació en Elche que con su cámara fotográfica en mano ha recorrido muchos lugares, países para denunciar la violencia e injusticias que sufren miles de personas. Su trabajo ha sido reconocido con algunos premios de prestigio al fotoperiodismo y con exposiciones para mostrar esa mirada crítica y comprometida que tiene con las víctimas. Fue reconocido por su trabajo en México, donde retrató el rostro de las madres que se han enfrentado al crimen organizado para encontrar a sus hijos desaparecidos. En Elche ha denunciado la precariedad de las aparadoras y en Bolivia ha fotografiado la realidad de las mujeres mineras. Un trabajo que desde el pasado martes está expuesto al público en la plaza de la en Elche. Pablo Miranzo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?, buenos días. Tenemos que hablar a través del teléfono, por línea telefónica, porque tú estás trabajando en Barcelona, pero sí. vamos por el principio, Pablo, ¿por qué quisiste ser periodista? Pues porque tocaba un poco de todo. Yo la verdad que vi las asignaturas del primer año y vi que tenía antropología, historia, sociología y como no me decidía yo por mucha por frascarme o un tema en concreto, vi que el periodismo tocaba un poco eso. Y luego el fotoperiodismo pues lo vi todavía más, ¿no? En el sentido de que puedes ir picando de diferentes realidades, meterte en un mundo, meterte en otro y eso es lo que me atraía. Y es lo que continúas haciendo. Eh, hasta ahora, ¿tu mejor trabajo cuál ha sido, Pablo? mejor trabajo Uf, habría que ver cómo el habría más que ver en qué sentido el, el, el que <ríe> más te peligroso ha, el mejor eh, pagado efectivamente el no. mejor me lo he pasado no el, el que te ha atrapado el que el que eh, te, del que te sientes más orgulloso el que me siento más orgulloso pues quizá por tiempo empleado el, el la documentación que hice de de unos jóvenes en ciudad Bolívar en el barrio al sur de Bogotá porque estuve casi un año viviendo por allí y eran mis vecinos entonces era bastante profunda la forma de, de contar esa historia por, por la cercanía que tenía con ellos, que eran mis amigos y, y prácticamente sigo manteniendo contacto con ellos todavía. Y bueno, pues al punto de que cuando pasaba algo en el barrio pues ya venían a mi casa y me tocaba ir, Pablo, saca la cámara tal, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Uh, entonces tú cuentas historias, te conectas con la población. ¿En qué lugares vives o has vivido, Pablo? Porque ahora estás trabajando en Barcelona, pero ¿por dónde has paseado sí, tu bueno, cámara? Tu mirada he crítica. He vivido en, eh, bueno, en Elche en realidad casi toda la vida, pero luego en Latinoamérica, he estado principalmente en Lima, en Bogotá y en México he estado viviendo en Morelos casi medio año. Y, y luego bien. viajecitos y cosas y tal, pero digamos que esas han sido las bases desde donde moverme pasan los reportajes. Has recibido premios, uno de ellos fue precisamente eh, el trabajo que realizaste con las madres de, los, eh, de las personas desaparecidas en, en Veracruz, en el estado de Veracruz. Ese es quizá el, el trabajo más peligroso porque has tenido que retratar ese crimen organizado, los cárteles eh, de la droga, eh, la violencia, los secuestros. Sí, quizás sí que que haya sido una de, de las zonas que más, que más peligro tenía trabajar, sobre todo por, por la zona y por el momento. Era un momento en 2016 o 2017 que no estaba muy claro quién estaba en el poder ahí en Veracruz, había dado la fuga al gobernador. Eh, bueno, no sé, también mi mirada es la de, la de alguien de fuera que llegó, se conectó con gente, hizo las fotos y se fue, ¿no? La gente que se queda allí de haciendo periodismo local siempre es, es la que... Eh, lo tiene mucho más jodido ¿no? con estos temas. A mí, la verdad, que no me pasó nada, no tuve ninguna amenaza, pero claro, la, la psicosis que llevas y tal, y además que era la primera vez que entraba en un sitio que, que directamente es peligroso para periodistas, pues claro, tampoco saben muy bien en la carrera, no te lo explican eso, ya te lo digo. No, ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Sí. Eh, porque lo has dicho, lo has descrito, es una persona que vives determinados. Eh, periodos de tiempo en el lugar donde eh, realizas tu trabajo y conectas con la gente que que has aprendido y que te has llevado de cada lugar que en el que has estado hasta ahora porque también hay que decir que eres una persona joven mm. aún te queda carrera sí bueno aprender lo mismo que yo creo eh o sea te, te da una amplitud así un poco de miras y tal pero al final es que es la vida o sea ves gente buena, gente mala, gente que actúa de una forma por, por X motivo y, y yo qué sé, y en cierta medida pues te vuelves un poco un bicho raro porque ves tanto, ves, te metes en tanta realidad y yo hecho la vista atrás para cinco años y eso que tampoco tengo una trayectoria larga y sí que dices joder, ves eh, pues, muchas cosas que, que luego pues quizá te hacen ver la vida un poco de forma diferente a, a la gente que está... Eh, ...rodándote aquí ¿no? cuando vuelves a España... Que, ...que se quedan más estables en un sitio... ...pero al final es, es un poco... ...es un poco la vida... ...o sea, tampoco hay que idealizar... ¿no? La, la, ...la profesión del reportero... ...que viaja por ahí... ...que conoce una verdad absoluta... ...o sea, no, puedes darte la vuelta al mundo... Conocerte, ...y seguir siendo un capullo... ...que no ha aprendido nada, ¿sabes? Yo lo veo así. Eh, pero tú reflejas historias... ...con independencia... ...porque a ti... Eh, ...no te mueve el dinero... ¿Qué te ¿Cuál es tu bueno, motivación? Ver, <ríe> Hombre, eh, necesitas el dinero para no, viajar. Pero, sí, sí, sí. Pero... Te iba a decir. O sea, yo no puedo planear casi nada si no tengo la parte del dinero también por ahí en la ecuación. Eso también es así. Pero, bueno, lo que te mueve también es... Pues, o sea, a mí es una, una, un egoísmo, digamos, de, de que este trabajo está, está muy guapo en el fondo, a pesar de todas las... las complicaciones y dificultades que tiene, también hay una parte egoísta de, de hacerlo por, por todo lo que te permite ver y por sitios que dices, joder, es que yo aquí, sin la uh -huh. cámara, o si no fuera a contar esto, no, no tendría sentido que estuviera aquí, ¿sabes? ¿Te han intentado ah, no te sobor loco? sobornar o impedir eh, desde las altas instancias tu trabajo? Que va, para nada. No, no, no. Ojalá. <risa> Eso sería símbolo de que... De, ...tiene mucho poder en algo... ...y la verdad que yo no creo que... ...que se pueda cambiar grandes cosas... ...no, con haciendo fotos... ...o sea, puede documentar, puede quedar ahí... ...puede que alguna foto se vuelva icónica... Y, ...y tal, pero creo que los procesos de... ...de cambio y tal, son cosas más... ...más complejas que... ...que, pues ...eso es lo que te iba a preguntar... Eh, ...la historia... Eh, ...está llena de grandes momentos... ...de grandes fotografías... Sí, que sí, sí. sí han podido cambiar algo o remover conciencias. Sí, sí, totalmente. Y remueven las conciencias, pero luego, pues esas personas ¿no? que, que son manejadas por esas conciencias son las que al final tienen que, que salir y, y hacer cosas para que cambien. ¿no? Al final, también, yo es lo que te digo: veo que hay una, una parte muy, muy egoísta en, en, en nuestro trabajo y es la de que, bueno, pues, que, que, que te permite moverte por muchos sitios y te permite conocer cosas y, y hay días que. Te tendrían que pagar y hay días que te tendrían que pagar cinco veces más. Pues hemos conocido a Pablo Miranzo, estuviste, eres, has nacido en Elche, has estudiado periodismo, supongo que en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Sí, sí, en 2010-2014 estuve por allí estudiando. Pues estudiando Pablo, mismo, es, ahora estás en Barcelona trabajando, pero estuviste el martes aquí en Elche y vamos al asunto que nos ocupa. Estuviste aquí para inaugurar una exposición en la Plaza del Algeps, mujeres... Sí mineras de Bolivia ¿por qué esta exposición? ¿qué cuentas? ¿qué historias cuentas en esta exposición? bueno pues la, la historia que, que se cuenta ahí en esas fotos es la de mujeres que son familia eh, pareja de, de mineros y que al estos morir en la mina por accidentes de trabajo o quedar hechos polvo por, por la mina pues ellas heredan la plaza porque las minas están distribuidas en cooperativas donde los, los propios trabajadores son dueños de, de cada parcel. Entonces heredan la plaza digamos, de su marido y ellas pues, han decidido entrar y continuar con, con el trabajo. Hay algunas que, que venden la plaza y se dedican a otras cosas y, bueno por lo que nos estuvieron contando asociaciones por allí, cada vez más eh, prefieren ocupar el puesto que, que ha dejado su marido porque al final el trabajo en la mina, en esas zonas de Bolivia, pues por muy duro que sea, ...sigue siendo un poco más estable que, que un trabajo vendiendo comida en la calle... ...o montando una tienda que siempre es un poco más, más uh -huh. precario, más inestable quizá. Pero es un trabajo de hombres, eh, reservado hasta ahora a los hombres, ellas... ...¿qué hacen con sus hijos? ¿Qué has visto, qué has encontrado con, a, entre las mujeres mineras? Pues mira, he conocido algunas que trabajaban fuera de la mina, en plan en minas de estas a cielo abierto, destilando, haciendo un proceso ahí para, para separar el material de, del metal y estas se llevaban a sus hijos y estaban por ahí ayudándoles, acompañándolas, pero dentro de la mina obviamente no, entonces las que están dentro de la mina pues eh, buscan otra persona que se haga cargo de, de sus hijos mientras están ahí dentro. ¿Y qué te cuentan? Eh, quieren, eh, ¿Esto es como una carrera hacia la igualdad? ¿Quieren empoderarse? ¿Están aprendiendo estas mujeres? A, porque supongo que en Bolivia habrá mucho machismo. Bueno, eh, sí, a ver, eh, la verdad que, a ver, eh, nos estuvieron contando que, que dentro de la mina, en el fondo, ellas se sentían un poco respetadas en el sentido de que les daba una posición de... ...de autoridad y de compañerismo... ...con otros trabajadores... ...que dentro de... ...que fuera de la mina en la calle no... ...quizá no la tenían ¿sabes? Obviamente tampoco hay que quitar pues todas las... ...las dificultades y diferencias que... que tenían con los hombres dentro... ...nos comentaban algunas que les daban las zonas de peor... Eh, ...porcentaje de, de mineral... ...y otras que bueno pues que para ir al baño y tal... ...lo tenían un poco más jodido... ...pues bueno, tenían un montón de... ...de cosas... Eh, que, que iban ahí implícitas por, por ser mujer y estar ahí dentro de en un entorno que, ya, que en realidad sí, o sea, es de hombres. Uh -huh. Y en estos cinco años, este es uno de tus últimos trabajos, pero este tipo de exposiciones, ¿las montas a menudo o las has montado con otros trabajos? ¿Por qué está aquí en Elche? ¿Hasta cuándo va a estar? Cuéntanos. Pues esta va a estar hasta el 7 de diciembre, 7 de enero, perdón, un mes. Y la verdad que no, eh, así exposición en plan grande en la calle y tal, esta es la primera que hago. Yo he hecho alguna exposición, bueno, pues de esto que envías a un festival y cosas, para y luego la exponen por ahí, pero que ni vas, creo que he expuesto una vez en Serbia, eh, en Perú también, para una cosa del Amazonas he puso alguna foto, pero son dentro de exposiciones así colectivas. En el Museo de Antropología de Valencia creo que tengo dos fotos de, de aparadoras que me las pidieron hace como dos o tres años, pero... ...no he tenido la oportunidad de ir a verlas... ...y en el Hospital General de Elche... ...hice un trabajo así de, de exposición... De, ...de fotos de las aparadoras... ...para el Día de la Mujer Trabajadora... ...de hace cuatro o cinco años... ...pero igual estaba yo por ahí... ...tampoco pude ir a verlas... ...y no, la verdad que no, no suelo hacer muchas exposiciones... ¿no? Uh -huh. ...pero bueno, la verdad que esto sí que me, me ha dado ganas... ...como de, de coger... los sea, hay un montón de trabajos... Claro. ...que puedo darles una segunda vuelta haciendo esto... ¿no? ...porque este, por ejemplo, estaba en el disco duro... ...ya muerto... Y la idea surgió por, por iniciativa de la, la APE, la Asociación de Periodistas de Elche, y de ahí nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para ver si podíamos hacerlo un poco más macran y que no quedara en 20 fotos, ahí empresas dentro de un local. Lo que estoy viendo es que estás al inicio de tu carrera periodística y Pablo, eh, veo que estás muy comprometido con, con todo lo que te rodea, pero sobre todo también en Latinoamérica. ¿Por qué has escogido Latinoamérica? ¿Por el idioma, quizá? Bueno, y me parece que yo lo veo un poco así. Yo creo que todos los que vivimos aquí y hablamos español tendríamos que mirar un poco a, a Latinoamérica. Creo que tenemos un pasado común que, que tiene muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas y, y creo que aquí en España se, se obvia un poco. Yo esto lo pensaba un poco, pero después de haber vivido por allí me ha quedado más claro todavía. Me parece que, que tenemos todavía mucho que, que nos une con esos países y... Y no sé, yo, yo soy favorable a mirar un poco más allí menos a, uh -huh. a Finlandia y a todos estos países que siempre estamos ahí poniéndolos de ejemplo y, uh -huh. y luego si les preguntas siempre te dicen que somos unos vagos por allí por el norte. <risa> <risa> eh, Pablo, conociéndote ahora un poco más, ¿cómo has retratado o has reflejado esto de la pandemia, esta situación tan inédita que estamos, extraordinaria que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir? ¿Cómo, pues ...¿Cómo lo has hecho? Me, me cogió en Barcelona... ...y la verdad que... ...ha sido bastante... Eh, ...joder, o sea... ...el hecho de que vaciaran las ciudades... ...y que con el carnet de prensa te pudieras mover... ...y, y tal, era... O sea, ...no quiero decir emocionante porque... ...joder, ha sido un drama que... ...que se ha llevado muchas vidas por delante pero... ...ha sido una cosa que yo no me esperaba vivir aquí... ...de, de un día para otro... ...yo me vine a Barcelona a vivir para... ...para otra cosa y justo esa semana cayó la cuarentena y, y bueno pues me puse me puse modo, modo periodista tope en plan saliendo todos los días, yendo a hospitales, yendo a morgues, yendo a fábricas de ataúdes, intentando entrar a UCIS y, y bueno pues estuve haciendo varios, varios trabajos en esa época. Luego ya la pandemia sigue, ¿no? Lo que pasa es que ya hay como una especie de desidia y yo al menos ahora mismo no estoy trabajando en ningún tema directamente. O sea, sí que los dos, tres, cuatro primeros meses estuve muy muy muy a tope con ese tema y ahora la verdad que no. Uh -huh, o sea, digamos uh -huh. que es, sí que tengo algún proyecto así entre manos, pero más el, uh -huh. y, y, en y, la juventud, ¿no? En la época claro. post-COVID y tal, y como está yendo el tema y tal. Ah, los botellones, los adolescentes, las un aulas... Un poco va por ahí, ¿no?, del, yeah. del nihilismo que ha quedado. De... Yo aquí, por ejemplo, en Barcelona, cada dos por tres estoy haciendo fotos de, de saqueos, de manifestaciones donde la gente se tira a reventar tiendas. Eh, noto que, que hay una precarización de, de, la, de los trabajos y que hay bastante nihilismo así entre los jóvenes porque no hay, mucha, mucho, no hay mucho optimismo, la verdad. Y entonces, hay, no sé, noto como que ha habido un cambio grande de mentalidad. ...de dos años para atrás aquí. Eh, ¿Notas que se está radicalizando la juventud allí, en Barcelona? Es que eh, radicalizar no, porque radicalizar sería un poco ir a la raíz de, de los problemas y tal. Noto que hay un... O movimientos pues eso, violentos, eh, igual... hay más, más violencia, no, pero, más ganas de... Sí, pero yo creo que, que violencia ha habido siempre, y aquí en Barcelona es, es muestra de ello, pero... Pues yo qué sé, si antes ibas a una manifestación y, de, y, intentaba, y había unos objetivos y tal, pues ahora va mucha gente a la manifestación, pero hay una gran parte de los jóvenes que van que lo único que esperan llevarse de esa manifestación es una bicicleta del decatlón, ¿sabes? Porque directamente no hay tampoco confianza en los que organizan las manifestaciones para que haya un cambio. Entonces hay un individualismo, hay, un, hay muchos factores ahí. Eh, ¿están organizados? quienes saquean? ¿Quiénes van con ese objetivo de robar, no de protestar? No, muchas veces es por redes sociales y por... Bueno, es la propia gente que va. Es que es como, mira cuántos disturbios han habido desde la pandemia y cómo la gente se está... Hay también un sentimiento antipolicía muy fuerte, entonces la gente cuando ve que hay una oportunidad de que pueda ir y confrontar con, con estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Yo o sea, yo he visto gente en plan eso salir por, por cualquier historia, en plan que sí, por el toque de queda, contra las vacunas, eh, por lo de Pablo Hasél, del rapero que o sea, la gente nota que hay un cabreo ahí y a la mínima se se aprovecha para soltar presión. Pues la mirada de este fotoperiodista Pablo Miranzo Ilicitano allí en Barcelona supongo que dará para muchos más trabajos. Estás inmerso ahora en este, en los adolescentes, en estos movimientos, pero tienes ya eh, realizado y eso significa que también puede haber más exposiciones como la que acabas de inaugurar aquí en Elche sobre las mujeres mineras de Bolivia. Muchísimas gracias Pablo y suerte. Vale, muchísimas gracias a ti.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 ...con Rosmar y Alonso. Son las 11 y 47 minutos de la mañana... ...y como hace nuestra compañera Rosa Lucas... ...todos los jueves... ...suele contactar con Daniel González... ...el director del programa El Análisis para ver... ...qué tema es el que se va a debatir hoy... ...esta noche en Teleilch... ...Daniel González, muy buenos días. Hola Ros, muy buenos días. Pues, ¿qué, qué tema nos traes hoy en El, en el Análisis?... Bueno, pues la verdad es que es un tema que llevaba ya varios días guardando en la nevera para poder, para poder debatirlo y tiene que ver con esa moción que se presentó en el Pleno de este mes, presentada por el Grupo Municipal de Compromís, para que, solicitando a la universidad que incluyese la E de Elche en los, eh, las nomenclaturas ¿no? que lo utilicen, porque bueno, pues, eh, hay un grupo de, de personas de la sociedad civil que reivindicaron hace poco en la Plaza de Baix, que ese nombre se estaba perdiendo, que dejábamos de utilizar la E de Elche y que únicamente hablábamos de Universidad Miguel Hernández. Un grupo de personas, que entre ellas se encuentran empresarios, gente vinculada a la universidad, y que pues eso, tenían esa, esa petición que trasladaron, en este caso, a los grupos políticos, que la llevaron, como digo, a pleno a través de Compromís. Y hemos aprovechado esta excusa para hablar de la universidad, de la vinculación que tiene la universidad con la ciudad. Y a raíz de esto pues tenemos muchos temas interesantes como por ejemplo pues el hecho de que la universidad pueda tener una sede en el centro de Elche, eh, hablaremos también de Elche como ciudad universitaria, si realmente hay ese ambiente o no de universidad, si se hacen actividades para ello, eh, en fin, de ese ambiente uni de universitario que deberíamos tener pero que a veces como muchos profesores y los alumnos viven fuera pues no se organizan muchas actividades. Yo creo que tenemos ahí un buen tema para esta noche. Y tanto, pero el éxito está en los invitados. ¿A quién vas a traer? Pues sí, en este caso hemos querido contar, eh, bueno, hay que decir que hemos invitado al rector de la Universidad uh -huh. de Miguel Hernández, pero ¿Y? ha declinado la invitación, con lo cual… Concretamente, bueno, pues no ¿qué contar. os ha dicho? ¿Qué os ha dicho? Bueno, pues que no van a participar en este debate porque consideran que ya han dado explicaciones a los medios uh -huh. y por tanto no estarán ni en este debate ni en ningún otro para hablar de, de esta cuestión. ¡Qué lástima! Respetamos por supuesto esa postura, pero en fin, eh, pues creemos que debería por lo menos, si no el rector algún representante de la universidad, haber estado. Pero en fin, en cualquier caso, eh, no hay problema porque también vamos a contar con, con un representante de la universidad, en este caso viene a nivel particular, él es catedrático, de la Universidad Miguel Hernández de Elche y también es miembro de la plataforma Elche-Piensa y él es José Navarro Pedreño, uh -huh, sí, eh, lo un hombre que además participó en ese informe uh -huh. de Cedelco y Elche-Piensa, sí, ¿recuerdas? Sobre, sí, sí, lo, sí lo, sobre he tenido, lo he tenido aquí en el programa La Glorieta, José Navarro, una uh -huh. persona muy comprometida también con muchos asuntos de Elche. Eh, exactamente. Una prueba sí. de ello es que pertenece a la plataforma cívica Elche-Piensa. Exactamente, y por, por su vinculación con la universidad y por su experiencia, pues, eh, hemos considerado oportuno traerlo al, al programa. Uh -huh. Además, como no, tendremos al ex catedrático de medicina de la universidad, Miguel Hernández de Elche, Justo Medrano, que también ha estado en varias ocasiones y es uno de los, eh, digamos, el, la persona que inició esa protesta o petición, por así decirlo, uh -huh. de incluir esa E en la nomenclatura de la universidad. También nos acompañará Jesús Rueda, exconcejal del Ayuntamiento de Elche, que estuvo presente en el momento en que la universidad echaba a andar. Por uh -huh. tanto, pues él desde los inicios conoce muy bien cómo se ha ido formando. Y finalmente contaremos con la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Genoveva Martín, uh -huh. porque bueno, también los medios de comunicación tenemos mucho que decir en esto de haber eliminado esa E por abreviatura del lenguaje y yo creo que su punto de vista además su experiencia también nos van a ser de utilidad bueno los medios de comunicación no hemos suprimido ninguna e <ríe> bueno, es que el veces, acrónimo eh... el acrónimo no es UME es UMH no UMHE mm. eh, sí, si, si si fuera correcto el hubiese sido decir UMH de Elche pero en fin al final nos hemos quedado todos con UMH bueno si le ponen la e es mucho más fácil decir UME de todas formas, sí. eh, es una lástima que el rector no haya accedido, pero uh -huh. es normal que no haya accedido porque eh, sus únicas declaraciones fueron dos o tres días después de la, uh -huh. o un día después de, el, de la declaración institucional del Pleno donde uh -huh. se establecía que eh, la Universidad Miguel Hernández se llegaba a decir o se le llegaba a acusar de que incumplía la ley. Algo que ha enfadado sobremanera no solo al rector, sino a todo el equipo rectoral, con lo que creo uh -huh. que están bastante enfadados con esa declaración sí. institucional, con las formas, porque aseguraba o acusaba al grupo municipal de compromiso, a los grupos políticos, que habían aprobado una cosa que era un copia y pega de lo que justo Madrano había escrito. Y claro, sí. eh, es verdad que reconocían que podían en un claustro volver otra vez a, a ver o a estudiar el de incluir la E en el acrónimo, pero el enfado está ahí. O sea que supongo que será uno de los temas que saldrá a colación, porque para, para el rector no se está incumpliendo ninguna ley, porque la sí, ley establecía que la denominación oficial... ...de la universidad, era Universidad Miguel Hernández de Ilche... ...otra cosa son las siglas o los acrónimos... Uh -huh. ...que esa es la marca... ...que es evidentemente sí, que en la marca no está la E... ...pero supongo uh -huh. que serán temas que abordarás hoy en el análisis... ...con lo que es un tema que hay que fijarse muy bien... ...porque ha dejado tocadas las relaciones... ...entre la universidad y el ayuntamiento... ...y, veremos, y veremos si esto trae más cola de otros uh -huh. asuntos... ...pues Daniel González... Suerte en el debate de esta noche. Pues muchas gracias Ros, y espero que a todos los espectadores que estén pendientes como siempre a las 10 y cuarto y que sea de su interés el tema. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 ...101.4... Teleelch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...quedan dos minutos para llegar a las 12 del mediodía... ...y tenemos con nosotros... ...pues a un portavoz de Los Regantes... ...porque hoy a las 7 de la tarde... ...en la sede de la Comunidad General... ...de la Junta Central de Usuarios... ...del Júcar Vinalopó, del Medio Vinalopó... ...y de la Comarca de la del Cantí, ...van a elegir a nuevo presidente... Y parece que de momento la única candidatura es la presentada de Ángel Urbina, que es además eh, portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua y presidente de la SA de San Enrique. Y además también presidente de la comunidad del, de base del canal de Rigos de Levante, del de, eh, cuarto canal y séptima peña de, de Levante. Muy buenos días, Ángel. Muchos cargos, ¿no? Pues sí. <risa> Muchos cargos y poca agua. Bien, eh, lo importante, lo de esta tarde eh, es una posibilidad, aún no podemos darlo por confirmado, pero sí que me gustaría entrevistarte porque eh, para saber un poco si tienes ganas de estar al frente de esta Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, cuando estábamos hablando de un, des, de un trasvase que, ni, que, vamos, que está paralizado... ¿Tienes ganas? Pues sí, mira, y además eh, me alegro mucho que me hagas tú esa pregunta, porque esta casa y tú en persona viviste los inicios de Junca Vinalopó. Sí. ¿Con qué ilusión, pues, gente como Andrés Martínez, como yo mismo, debate aquí de nuestros compañeros Ortuño, Oltra y tú misma, debatíamos el proyecto del posible trasvase? Y desde entonces, pues bueno, estaba ahí como portavoz y miembro de la Junta, intentando pues eh, concitar, nos cambiaron la toma, eh, en fin, ha, ha habido muchos problemas, ahora con la energía eléctrica, en fin, multitud de problemas. Entonces ahora mismo llevamos una época enquistada, que no hay solución, eh, hay enfrentamientos muy políticos, porque intervienen los ayuntamientos, distintos signos, el Alicante es eso, encima es una zona de mucha riqueza, te cuenta que estamos hablando de... De, de, de, de producciones agrícolas de, de, desde Albatera, de la Romana, Asteón, donde las nieves, eh, Novelda, Monforte, Agos, es, Media Provincia, es, es la comunidad de regantes general más importante que hay en la comunidad valenciana. Mm. Y hay muchos intereses, porque también de abastecimiento, o sea, es muy complejo. Entonces, a ese momento, la verdad es que yo no pretendía, ya, bueno, nunca he pretendido personalmente en ni ningún cargo. Pero se ha dado la circunstancia de que el presidente pues, que había ha dimitido y también la secretaria, en fin, parte de la Junta. ¿Por qué? Pues porque, por lo sí. que pasa, eh, agotamiento, hasta algo, no soluciones, eh, se adjudican las obras y, y tal mal que ninguna empresa quiere adjudicársela. En fin, es un, es un abandono. Yo creo que, que, que, que el tajo segura eh, sí, lleva claro. todo el protagonismo, que lo van a cortar... Uh -huh y lo van a cortar por decisión y el juzgado se va a morir por inanición, por olvido, nadie habla de él, o sea, parece que ya está amortizado, no, no, no, no interesa a nadie. Y sin embargo es el trasvase de Alicante, el trasvase de la provincia de Alicante y de su primo hermano Valencia, o sea, es un trasvase uh -huh. que se puede hacer técnicamente, en fin, hablando y dialogando y haciendo así. O sea, ¿hay esperanzas para el trasvase Tajo eh, y eh, Jucar eh, Sí, entonces un grupo de compañeros de la Junta me han animado, Ángel, tú eres la persona que hacía muchos años, que sabes de qué vas, información, y me han animado, he puesto unas premisas, he puesto unas condiciones, parece que se van a dar, y si Dios quiere, pues si todo va bien, pues esta noche lo decidirán, mm. es muy complejo porque son muchas entidades, claro. y entonces decidirán lo que sea oportuno, lo que sea, pues... Yo bienvenido sea. Hombre, ilusión, pues la verdad, como inició, inicié esta lucha hace muchos años, poderla terminar no como se quería, sino como una forma, poder aportar agua a, a Junca Vinalopó, a Misa Enrique, a San Pascual, a la zona de Afe, Hondones y todas las cosas que estoy vinculado, pues es decir, bueno, es una asignatura pendiente que, pues ahí está. Mm. Hace ilusión y que además, pues, pues bueno, pues seguiremos a ver. ¿Qué condiciones? Pues muchas condiciones, que hay una paz social, que los distintos partidos políticos se comprometan a, a olvidarse de, de ricas tontas y, y, se, y miren por el agua que no tiene color, en fin, muchas cosas que veremos a ver esta noche si se cumplen para poder dar el, el, el sí y ya veremos a ver, pero ilusión sí porque el vino a los pueblos de la pendiente que tiene la provincia de Alicante después de tantas disoluciones, y cosas como el trabase del Ebro, como el tajo segura que peligra, pues intentar dar un poco de pincelada de agua uh, a lo uh, que nos falta. Usted buscó en nuestros archivos históricos la fecha de la primera reivindicación de este trasvase, Sí, Sí, sí, sí. y estamos hablando de más de eh, siglos 20, y siglos. Sí, el 27 de mayo de 1420, bueno, ya hace ya 600 y pico años. Ya eh, vamos a hablar del trasvase Jucar -Vinalopo. Sí. Se ha conseguido, se consiguió 400 millones de euros, sí. la mayoría las, lo puso los fondos europeos, que ahora reclama, porque estamos hablando de una infraestructura que no está funcionando, que no ha servido para lo que se hizo y es para eh, frenar esa sobreexplotación de los acuíferos. ¿Qué ha pasado con el trasvase Jucar Vinalopó? Y hábleme de lo último, ¿por qué todavía sigue sin funcionar el Jucarvino Cardinal? Pues es que lo último tiene que qué? ver todo con lo primero, ya. o sea... El cambio de la toma. El cambio de toma, dijimos ya, los que sabemos un poquito que será terrorífico, porque era tener que elevar 800 metros, un agua que la teníamos arriba, en corte de payá, y claro, elevar 800 metros, y ahora, como está la energía eléctrica, es muy complicado, con lo cual, encarece todo una barbaridad eso. Entonces, todo el tema que de no poner en marcha el bien Lopo es... ...por el precio... ...no hay forma de que el Ministerio entienda... ...de que eh, el, el fin primordial... ...de Ajuca de Vinalopó... ...es para evitar la sobreexplotación de los acuíferos... ...el problema medioambiental más grave... ...que tiene España y la, la provincia de Alicante... ...entonces para evitar eso... ...pues hay que intentar... ...pues que los costes sean los adecuados... ...que no pedimos nada en contra ley, ...lo permite la Directiva Marco del Agua... ...y lo permite... Eh, la ley de aguas nuestras y demás dice claramente que aquellas actuaciones medioambientales no tiene por qué repercutir el total de los costes de la ejecución, con lo cual si metemos cualquier cosa medioambiental, del hondo, de la laguna, además, se hace una obra y no se cobra para que sea eso, pues recuperación de los oquicios es importante. Bien, con todo eso, pues hemos conseguido también pues, que eh, con, con un proyecto que hemos entregado de la Politécnica de de Valencia y la Politécnica de Cartagena, un proyecto de una industria fotovoltaica para producir, para que el, la elevación ya de cortes de payas sea más, más barata. En fin, hay un tal de que pueden tener la solución y poner un precio asequible, que no sea el que queremos nosotros, pero que se pueda pagar mm. para poder mantener un poco la actividad agraria de una zona que, que es muy rica. ¿eh? Vale, para entenderlo. Usted, entonces, el problema está en que ustedes, los regantes, no quieren eh, firmar el convenio para poner en marcha el trasvase Júcar Vinalopó con el precio que ha fijado el ministerio. Así de claro. Si el ministerio no abarata ese precio, ustedes no van a firmar el convenio y el trasvase va a seguir así, muriéndose de... Vamos a ver, ningún presidente como han estado muchos, si y voy a estar yo si lo quiero, o soy todavía el presidente de San Enrique, nunca vamos a afirmar nada, que sí, este año puede ser, pero el año que viene condenes a tu, a tu comunidad a desaparecer. Hay precios que no se pueden pagar, no se pueden pagar, entonces lo que queremos es negociar, hablar, y que vean técnicamente nuestras condiciones, nuestras fórmulas, sin hacer nada ilegal, nada ilegal, pero ahí ahora mismo... Unas, unas soluciones con la fotovoltaica, unos fondos europeos y demás, que podemos poner encima de la mesa y podemos negociar con el ánimo técnico de dar una solución ¿eh? práctica al tema, dejándose de, de historias políticas. Y eso lo creo que hay, pos hay posibilidad. Y, y por eso me he embarcado en esta posible aventura, yeah. que salga para ver si podemos darle en un par de años una solución vale. ...práctica que podamos traer agua... ¿Y, ...¿y qué pinta el gobierno valenciano?... ...porque esta negociación... ...es a tres bandas o a dos bandas con el ministerio?... ...esto es todo... Vamos ah, a ver. ...también es con sí, el también, gobierno también, valenciano... Sí. ...sí, porque el acuerdo que hicimos en el año 98... ...era que el ministerio... haría el trasvase... A, ...el trasvase... Vinalopó... ...hasta concretamente... ...San Diego, una balsa que se hizo... Uh -huh. ...en Villena, que por cierto se hizo mal... ...que no funciona... Y, El post transvase de San Diego a las distintas comunidades lo asumía la edad valenciana en las obras. Entonces la edad valenciana tiene que asumir esa responsabilidad de hacer el post transvase eh, Concretamente está hecho ya el post de la margen derecha, la margen izquierda tiene sus penas. Hoy me he enterado de que dos obras que están licitadas, tramo 1 y tramo 2, se han quedado desiertas porque los precios que han puesto en la edad, son inasumibles, son proyectos antiguos, que se ponen en marcha, no se actualizan los precios y, y las empresas no pueden ni entrar. En fin, distintos problemas que hay que sentarse con todos. O sea, hay que sentarse con el Ministerio, hay que sentarse con la Confederación de Clásica del Júcar, y hay que sentarse con la dieta Valenciana Agricultura y con otras cosas para intentar entre todos, entre todos, los poderes públicos, eh, ponernos de acuerdo para que los regantes tengan agua. Es muy sencillo, si es inventes Ver siempre el interés general, dejándose de historias y cada uno que cumpla sus compromisos, porque las obras que haga el Ministerio, la llanita, no tiene color político, es agua. Uh -huh. y las, todo hay que quitarle el matiz uh -huh. político que todos buscan y que sea por fin un, un uso para que la gente, cuando se hace una carretera o natural, nadie piensa porque por lo pasa, ¿no? Se hace y ya está. Sin embargo, uh -huh. el agua es muy complicado. Y tanto. Este trasvase, Júcar Vinalopó, eh, tiene sus usuarios aquí en Elche, que son los de la SAD de San Enrique, que usted preside. Sí. Pero también este agua de... Mmm, imagínese que se soluciona todo el problema. Este agua del Júcar, ¿llegaría también al resto de usuarios de regantes a través de la Comunidad General de Riegos de Levante? Vamos a ver. El agua esta viene concretamente a paliar la sobreexplotación de los acuíferos de las zonas declaradas sobreexplotadas. Como está San Enrique, está San Pascual, etcétera, etcétera. Una vez asumida esa responsabilidad, pues donde hay tubería es pues cuestión de hablar. Todo es cuestión de hablar. Pero no se puede dar a una expectativa futura porque ahora mismo no está contemplado. Pero si existen tuberías y existe agua en el Júcar, que existe, y una vez que estén cubiertas las necesidades legales, y existen, existen riesgos de socorro, existen muchas cosas que se puede hacer. Uh -huh. Con armonía, todo se puede hacer. ...todo se puede hacer... ...pues con armonía todo se puede hacer... ...bien, pues esa armonía mmm, parece que está llegando... ...porque la pasada semana tuvimos... Eh, ...un festival de armonía en el Salón de Plenos... ...pudimos sí. ver a todos los presidentes... ...de las confederaciones hidrográficas... ...allí reunidos con el presidente de la Sellasa... ...esa agencia estatal del Ministerio de la Transición Ecológica... ...al presidente de Riegos del Levante... ...a usted firmando un convenio de 42 millones de euros... ...precisamente para garantizar agua... Sí. Agua mmm, y con el fin de poner, eh, de acabar esa sobreexplotación de los acuíferos. Y ese agua está garantizada con la planta desalobradora del hondo, con eh, la puesta en marcha del embalse regulador de las aguas depuradas del Rincón del León. Y hay una tercera obra más: eh, una planta. Ah, la fotovoltaica la, para reducir las, las energías. Vale. Eh, a este convenio habría que añadirle. El agua del Júcar Vinalopo. No, este es un convenio muy particular entre SEASA y la Comunidad General de Riego de Levante. Convenio igual que lo recordaba el Rodrigo de Murero cuando me vio, hicimos hace 20 años sí. el primero. Es un convenio muy cerrado de los temas si y no hay ningún problema. Es complicado, pero vamos a acceder a ello. Que también hay que pagar los regantes. Y aún no hemos terminado una obra, hay que pagar otra. Pero lo asumimos. Y yo, pero sí, parece que, que ASO, por ejemplo... Eh, ¿Ha sobrado el dinero de los 11 millones? Eh, sí, de, bueno, sí, de sí eso es para cubrir. Sí, hay que cubrir, pero de los 42 millones, pues igual... Hay que eh, añadirle los 11 eh, de la generalidad. Hay que poner lo que ponemos, en fin. Que nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Eso estoy de acuerdo. Además, efectivamente, eh, aprovecho la oportunidad, en ese día estuvo el presidente del Júcar también, efectivamente, estuve con él y comí con él y demás, y le comenté lo de hoy. Mm. Eh, pues, le parecía y la... ...en fin, mi proyecto para llegar a acuerdos y demás... ...y bueno, estuvimos hablando y efectivamente, pues bueno, pues... Eh, ...no vio con malos ojos que presentase presentarse a esa actitud... ...pero se puede hacer, o sea, eh, ese es un convenio muy cerrado... ...que vamos a... yo apoyo como entero de Golevante, ...pero esto es otra cosa paralela, distinta... Que, ...que si nosotros tenemos ya todos los convenios hechos a la vez... ...simplemente es poner el precio del agua... Mm. ...tenemos todas las obras preparadas y tal y cual... tiene que hacer el tal que haga... Pero solamente es el ministerio el que tiene que poner el precio del agua. Precio del agua y decir cuántos años, que se amortice, que no se amortiza y, acla ese... y aclarar lo que quieren. Pero ese precio ya está puesto, lo que pasa es que ustedes uh, han dicho que no. Han puesto un precio, pero no han dicho nunca que, bueno, eh, falta mucho. No vale decir solo, esto es a 0,20 o a 0,30. No, no, vamos a ver, cuántos años, qué ya. tiempo, qué carestía, qué hay qué, que qué amortizar, qué hay que amortizar. Porque claro, hay mucho gatón cerrado ahí. Hay que aclarar bien las cosas. ...porque hay 400 millones de inversión... ...pero el, el, el Estado español... ...pidió 150 millones de euros... ...para el cambio de toma... ...que nosotros eso no vamos a asumirlo... ...hay muchos matices... ...que hay que sentarse... ...y sentarse, y sentarse... ...y hablar, y hablar... a más alto nivel, por supuesto... ...esto no es cuestión ni del presidente de la confederación ni nada... ...tiene que ser con el director general de, del... agua del Estado español... ...incluso al ministro secretario de Estado... ...hay que llegar a un acuerdo que yo creo que se puede conseguir para hacer unas cosas, pues exactamente igual. Bueno, Aquí sí que tenemos un proyecto de la fotovoltaica, que es, como dice el Río Levante, es paralelo. Nosotros hay, un, hay 70 millones de euros para hacer una planta fotovoltaica para disminuir el precio de la elevación desde Cortes de Paya, o sea, desde la ciudad de la Marquesa a Villena. Uh -huh. Eso está ya aprobado y está todo en los presupuestos del Estado, que está aprobado con lo cual es cuestión de dos o tres años, aclararlo, ponerlo en marcha y volver a crear la ilusión, es que estaba muerto. el Juca vino a lo po, la gente lo daba como sí. muerto. Sí. Y estos días que he estado hablando con gente que me han propuesto, he hablado y veo que hay ilusión, que hay ganas de, de Urbina, ahora es posible, vamos a ver. Y creo que hay una nueva ilusión. Pues depende, ya no sabe esta noche lo que dicen las entidades, que son muy importantes, y a ver si tenemos una ilusión compartida, no es porque si algún día soy presidente tiene que ser todo el mundo, toda la junta directiva, todos los usuarios, todos los alcaldes, unimos para intentar una sola voz, pues reivindicar esta agua y llegar a acuerdos. Es que se puede hacer, no es ninguna utopía, se puede hacer, si no, no estaría yo hoy aquí. Bien, pues eh, esta tarde será fundamental, si a usted lo, lo eligen como presidente, hemos visto que va a dar un empujón para revitalizar o recuperar este proyecto muerto sí. y poder eh, ponerlo en marcha, porque ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Qué plazo se marca usted en, en sus objetivos de, para firmar ese convenio y que las obras del post base eh, se ejecuten? Vamos, una cosa que está muy clara es que hay que evitar... Eh, la sobreexplotación de los acuíferos y cómo se evita eso pues no moviendo los pozos si no sacamos agua de los pozos el agua se queda abajo y para no mover los pozos tiene que venir agua del cuanto antes venga agua del si es en enero mejor que en febrero ¿Eh? aunque sea un precio coyuntural de dos o tres años para empezar a funcionar hay que funcionar eh, bueno. hay que trabajar y paramos los pozos y veremos cómo entonces El agua viene que es mejor, los regadíos se recuperan, el agua de mesa, los subcultivos que hay ahí. Y hacemos más fácil la vida al agricultor que es lo que se trata. De que seamos más fácil a ese colectivo que, que, que, que, que, que éramos maravillosos cuando empezó la pandemia. Éramos estratégicos y creo que se ha olvidado la gente de que somos estratégicos. ¿El Júcar tiene agua? Sí. ¿Mucho más que el Segura? Por Dios, el Júcar es un río súper regulado. ...el Júcar tiene agua suficiente para dar a Alicante agua... ...pero es que además tiene agua porque se basa en la teoría... ...de que todos los españoles estamos pagando la modernización... ...de los regadíos de la ceca real del Júcar... ...ellos no pagan nada, le arreglamos las tuberías... ...le ponemos todo por goteo, ahorran al año 200 estos metros cúbicos... ...y los 200, 100 serían para Alicante, que serán 50... Y otros 100 para Castilla-La Mancha. Está todo diseñado y hablado. Hay agua suficiente. Falta voluntad política. En el agua falta la política. Los técnicos y las soluciones están dadas. Falta decisión política. Bueno, pues eh, con, con lo, lo de siempre hemos topado. Sí, con, con la, la decisión política. Con la Iglesia. No, con Teresa Rivera, podríamos decir. Pues sí, es una pena, sí. Eh, espero que tengan el apoyo de la Generalitat Valenciana y espero que la ministra Teresa Rivera en este mes, que va a ser decisivo, clave, porque se sí, aprobarán exacto, los sí. planes hidrológicos, sí, sí. reconsidere y salga adelante con alguna modificación. porque hay, eh, bueno, Hace una semana tuvimos al presidente de Regos de Levante que nos confirmaba lo que usted ya dijo, que toda la Federación Nacional de Regantes sí, de este sí, país sí. va a rechazar. ...todos los planes hidrológicos... ...sí y además les puedo decir también... ...la última reunión que tuvimos en Madrid hace una, cuatro días... ...se va a convocar una gran manifestación... ...de todos los regantes nacionales... ...de todos en la segunda quincena de enero... ...todos los regantes de España... ...de todas las confederaciones hidrográficas... ...vamos a votar que no... ...a los planes hidrológicos españoles... ...todos... Yo pensaba que nosotros éramos los castigados. Eh, bueno, ¿y cómo, en Madrid... ¿Cómo se ha conseguido...? Pues en Madrid, todos... sí, en las reuniones que hemos tenido en Madrid, en, en la Federación Nacional de Fenacore, uh -huh. pues eh, cada entidad ha hablado de las confederaciones y estamos notando que el tema de los cabales ecológicos en esta zona también existe en el Duero y en el Ebro y en el Guadalquivir y en el Guadiana y, y, y en todos los sitios con el fin, justamente, no de preservar las naturalezas que en el, en el Duero existen, en el Ebro, sino simplemente por un matiz, matiz medioambientalista, eh, digamos, anticuado, que no es real. Es sectario, no es real lo que están planteando. Entonces, están quitando, lo dije aquí hace unos meses, están quitando el agua a los regantes para hacer un uso de agua que circule por los caudales de los ríos para producir energía eléctrica, así de claro. No para mantener ningún O sea, calado. esa teoría la no, cree no, no. todos los regantes. ¿no? Todos los regantes de España. Usted la lanzó hace meses Sí, sí, sí, aquí? sí, porque salía, es que no había solución. Los caudales ecológicos se incrementan allá donde hay centrales hidroeléctricas. Efectivamente, efectivamente. Y eso lo han comprobado ustedes. Totalmente, por eso se van a votar todos aquí que otra. Estudiando plan Hombre, si plan. han dejado este verano seco el río Duero, seco en base del Duero, para producir energía eléctrica en agosto, por Dios. ¿eh? Si están produciendo, vamos, ¿para qué te voy a decir cómo está yendo el agua ahora mismo por Lisboa y por Portugal, por la cantidad que está enturbinando el Estado español? Se están forrando las, las compañías eléctricas con la crisis de, de esta dichosa de, de la luz eléctrica. Porque la, la energía que produce, la energía eléctrica, de las centrales eléctricas pues hidroeléctricas pues es, son las más rentables, las nucleares y las hidroeléctricas están sacando provecho y están incrementando, tristemente no me extrañe y no es ningún que dentro de 4 o 5 años a Teresa Rivera, a su marido la contrata Iberdrola o Endesa, algo así seguro, ya ha pasado hace poco una ministra de, de Rajoy Tejerina, y las otras. estamos, es difícil de entenderlo, pero Es muy triste. Los regantes siempre estamos ahí, hacemos números y, y nos quitan el agua. Es que nos quitan el agua para, para regar y, y el agua para regar es para producir alimentos. Entonces hay que pensar qué está pasando. Bueno, pues vuelve de nuevo esa tesis y esa tesis eh, lleva a todos los regantes de este país a movilizarse en enero sí. contra... La, el Ministerio para la Transición. Ecológica. Así es de claro, porque nos están expropiando el agua para los regadíos para otros usos. Otros usos. O digo cuáles, vamos, así es lo que dice ahí. Otros usos son producción eléctrica, así de claro. Pero bueno, otros usos. Pues le agradezco que haya vuelto de nuevo a hablar claro. Gracias. A vosotros. 101.4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 reír. Ahora más que nunca, demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava 43.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 Everyone considered him The coward of the county He never stood one single time To prove the county wrong His mama called him Tommy But folks just called him Yellow Something always told me They were reading Tommy wrong He was only ten years old Daddy died in prison I took care of Tommy Cause he was my brother's son I still recall the final words My brother said to Tommy Son, my life is over But yours has just begun Promise me, son Not to do the things I've done Walk away from trouble If you can Now we don't Mean you weak If you turn the other cheek And I hope you're old Enough to understand Son you don't have to fight To be a man There's someone for everyone Tommy's love Becky In her arms Didn't have to prove he was a man One day while he was working The cattle and boys came calling They took turns at Becky and there were three of them Tommy opened up the door Saw his Becky crying The torn dress, the shattered look More than he could stand He reached above the fireplace Took down his daddy's picture As the tears fell On his daddy's face I heard these words again Promise me son Not to do the things I've done Walk away from trouble If you can Now it don't mean If you turn the other cheek I hope you're old enough to understand Son, you don't have to buy to be a man The gallant boys just laughed at him When he walked into the bar room One of them got up and hit him halfway across the floor Tommy turned around and said, Hey, look, old Yellow's leaving. She could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. Twenty years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the barroom. Not a gatlin' boy was standing. He said this once for Becky as he watched the last one fall. I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now, please don't think I'm weak. I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope. Understand sometimes you coward 101.4 Radio Marca.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 Son las 12 y 28 minutos de la mañana. Estamos ya entrando en la recta final del programa La Glorieta de hoy que se ha extendido más allá de las 11 de la mañana. Llegamos desde las 9 hasta la 1 del mediodía con muchas entrevistas, muchos contenidos, analizando algunas de las noticias que hemos vivido a lo largo de esta semana que se nos ha hecho demasiado corta por esos dos festivos que hemos tenido. ...en el Puente del Día de la Constitución... ...y el Día de la Purísima Ayer... ...donde 3.000 personas visitaron... ...el recién inaugurado Belén Monumental... del Lord del Chocolater... ...un Belén... ...elaborado... ...después de meses de trabajo... ...por la Asociación de Belenistas de Ilche ...con cariño y mucha ilusión... Hemos disfrutado hace unos minutos de la música country de Kenny Rogers y ahora vamos a disfrutar de dos grandes músicos, Paul McCartney y Michael Jackson, 666.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 por dentro a toda velocidad se acabó el día sepa, mi pedido por Globo, Vicky se entera si me miraras por un agujerito morirías de pena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 Yeah.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 Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nos vamos acercando al final del programa de hoy. Saben ustedes que diez, cuando falten 10 minutos para llegar a la 1, pues leeremos esas ofertas de empleo que tenemos actualizadas de lunes a viernes en nuestra página web teleelch.es. Ofertas y demandas de empleo que ustedes pueden mandar a nuestra web Llamando a este teléfono al 96-606-1835 Y en cuestión de minutos, cuando sea la 1 menos 10 Leeremos las, las ofertas de empleo, solo las ofertas Pero quedan registradas en ese contestador también sus demandas Y ahora vamos a disfrutar de más música La de Tony Bennett con Lady Gaga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 Thank you. ...comienza cada mañana con Elche buen Día... ...toda la información local de 7 a 9 con Antonio Abazán... ...Tele-Elche Radio Marca, nos gusta Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 12 y 43 minutos y colocamos un villancico... ...lo hicimos al principio del programa, ahora casi al final... Vamos a escuchar a Elvis y Priscilla Presley con su villancico Christmas in Graceland. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus Hang your stockings and say your prayers Cause Santa Claus comes tonight Here oh, come Santa Claus, you come Santa Claus Riding down Santa Claus lane He's got a bag that's filled with toys For boys and girls again Hear those sleigh bells jingle jangle What a beautiful sight Jump in bed and cover up your head, Cause Santa Claus comes tonight Santa Claus, hill come Santa Claus, a ride right down Santa Claus Lane, he doesn't care if you're rich or poor, he oh, loves you just the same, Santa knows that we're God's children, that makes everything right, fill your hearts with Christmas cheer, oh, Santa Claus comes tonight, oh, well Santa here come Santa Claus, here come Santa Claus, a ride right down Santa Claus Lane, It'll come around when the chimes ring out. It's Christmas morning again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above the Sunday.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 Son las 12 y 48 minutos de la mañana y comenzamos aquí para terminar el programa La Glieta con esa lectura de las ofertas de, de empleo. Las sacamos directamente de nuestra página web teleelche.es, ahí las tienen ustedes para consultar y también tienen un teléfono, el de nuestro contestador automático, para que puedan dejar sus ofertas de empleo, pero también las demandas. El contestador automático es el 96. ...606-1835. Ustedes dejan sus demandas y sus ofertas de empleo... ...que nosotros, todas las ofertas de empleo... ...las actualizamos de lunes a viernes en la web... ...y a las 12.50... ...cuando faltan 10 minutos para la una del mediodía... ...las actualizamos también aquí... ...en, nuestro, en nuestra emisora de radio, Teleelch... ...Radio Marca, en el 101.4 de la FM. En principio... ...se actualizan siempre en el programa Entre Amigos... ...pero hoy y mañana no va a haber programa Entre Amigos... ...sino la glorieta que se extiende hasta la una del mediodía... ...así que si ustedes tienen o están acostumbrados ya... ...a escuchar esas ofertas de empleo... ...y tienen papel y lápiz o algún otro objeto con que apuntar... ...o sus dispositivos móviles... ...pueden apuntar los siguientes teléfonos... ...de las ofertas que tenemos ya en la web... ...porque hay una fábrica de prefabricado de calzado... ...que requiere lijadores, pulidores y timbradores... ...con experiencia... ...tienen que llamar a este teléfono... ...al 965 68 88. ...también otra fábrica de calzado... ...situada en Torrellano... ...necesita cortadores a máquina... ...también con experiencia... ...y aquí dejan un móvil... ...el 679... ...627573... ...otra empresa de calzado en Elche... ...precisa una reparadora... ...y una repasadora... ...con experiencia... ...y hay que llamar... ...si están ustedes interesados... ...en estas ofertas de trabajo... ...al 686-450565... ...otra fábrica... ...en esta ocasión de Vulcanizado... ...está buscando cubrir... ...los siguientes puestos... Un vulcanizador para máquina de usillo, un cortador y un ayudante de cortador. También una envasadora, una aparadora para máquina alta automática y un chico para embalado y facturación. Todo con experiencia. Y dejan el siguiente eh, número de móvil: el 603-362271. También hace falta una persona para poner vivo en máquina automática, 619 510431. Y otra fábrica de calzado, pues busca una persona con experiencia en la preparación de faena para la vía. Y aquí dejan un fijo, hay que llamar al 96 7333 si están interesados. Se requiere lijador y pegador para fábrica de calzado de señora. Hay que llamar al 644 53 -2174. Otra fábrica de zapatos en Elche busca montador de enfranques y talones especializado en máquina Formac y un pegador con experiencia. Hay que llamar al teléfono o dejar un WhatsApp al 681-940620. Y la última oferta de empleo... ...que tenemos colgada en nuestra página web del Elche.es... ...es la de cortadores... ...se necesitan cortadores para taller en Elche... ...de máquina de brazo y de puente... ...y aseguran que hay faena durante todo el año... ...y dejan este siguiente móvil número de móvil... ...el 681 -914576. Bien, pues si están ustedes interesados y no han podido anotar el teléfono no se preocupen porque pueden ustedes acceder a nuestra página web teleelch.es ya que estas y otras eh, ofertas de empleo estarán actualizadas siempre, minuto a minuto, de lunes a viernes en la web teleelch.es. Bien, pues después de leer nuestras ofertas de empleo saben ustedes que nos quedan unos minutitos para las últimas cuñas publicitarias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 Quedan siete minutos para llegar a la una del mediodía, con todas las noticias aquí, Marga García se la contará en cuestión de minutos. A nosotros nos quedan, ese tiempo nos queda para seguir disfrutando de más música que tenemos seleccionada, como por ejemplo el fin de fiesta de Nela. Se vená hoy en mi voz a sem memoria Cuenta como un pobre cantador Nunca logró hacer historia Fue de pueblo, pa Dejó su vida. Tres pesetas vale una canción. Ahora esta copla por bullería. La noche del apagó. Solo tres o cuatro velas medio alumbraban la sal. Entre canción y canción El humilde cantao Apenas ve casi nada Y de pronto entraste tú Fuente serena De los pecados inmortal eternos Mudo nunca cantaré Si no es para esta mujer Soy solo un mar de silencio. Tunay en nobel, grootseun. Zei zo keren, liep, liep, grande, liep, cada noche liep, liep, liep, liep, liep, liep, liep, liep, liep, Amante infiel y buen letrista. A otra noche de tormenta, solo un candil quedó en pie en el café de los Austrias. De repente algo pasó, una bailarina quieta, como medio hipnotizada. Volvieron a mirar, el callado y ella inmóvil esta de nuevo a miseria. Más arruga y más amor acabaron por vivir. Juntos el final de fiesta. El Final de fiesta, el final de fiesta, el final de fiesta, no esperes a que ocurra.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues el final de fiesta también lo tenemos aquí. La Glorieta pone su punto final cuando quedan segundos para llegar a la una del mediodía, para llegar al tiempo de la información local con Marga García e Inés. Nosotros nos despedimos con la música, con la música y el ritmo de James Brown. Volvemos mañana viernes.